radio ¿Eh? te ponemos la que quieras whatsapp 6 60 20 0020、yeah. me pones más hola somos carmen y juan y ponernos una canción bonita、ah, y decirle a mi marido que lo quiero muchísimo un saludo a todos hola me llamo la aquí me gustaría que pusierais y si o n mi de adel e muchísimas gracias There ain't、no gold. Os cuento una cosa. ¿No os pasa que salís de casa como siempre agobiados? ¿Que vas en el coche o vas en el bus pensando si llegas tarde o lo que sea? Y de pronto te salta la duda: ¿he cerrado con llave? Bueno, dan ganas de volver, ¿verdad? Es que bueno, en tu casa están todas tus cosas. Que ya no hablo de tener muchas cosas, de si valen mucho, de si valen poco, pero es que son tus cosas. Que igual es el recuerdo de un viaje o a lo mejor un reloj que ni siquiera usas. Pero bueno, que ahí lo tienes. ¿Por qué? Pues porque te importa. Yo ya sé que lo has oído antes, pero ya sabes que si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-136-136, mañana tus agobios serán otros, seguro. Te repito, 900-136-136. Cuerpos especiales en Europa FM. El cielo de Murcia se vuelve rojo por culpa de la borrasca celia. ¿Qué es esto que has puesto? Polvo en el aire de q u y González. Pero espérate, ¿cómo empieza la canción? <risa> c o n o no, no, no. no. no. <risa> ¡Qué bajón, eh, c a m p ó n Pero bueno, pero bueno, pero esta persona h a b í a la de. ¡Qué pobre fiel! l aire! ¡Por el aire! ¡Por el aire! ¡Por el aire! e p o el i r p o r el e p o el aire! ¡Por l e ¡Por el n i r e ¡Por e e o r el aire! ¡Por e aire! e o r el aire! ¡Por aire! e o r el a i o r e a i r o e i r e p r el aire! e el lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana. En Europa FM. Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo.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 Llama ahora, te cambiará la vida. Europa FM Sevilla 89.2 Yuyu, mi cuñado Ramiro dice que se b e b e los canastas con hielo y una rodajita de naranja. Claro, Luis, es que ahora también se bebe así. Al final no va a ser tan tonto tu cuñado Ramiro, ¿eh? Pues lo tengo que probar. A ver, ponme un. ¿Qué, o Lara? ¿Cómo está eso? No, ni nada. Espectacular. Escúchame, esto que q u e d a entre tú y yo, ¿eh? A mi cuñado, ni mu. ¡Oh! ¡Ni mu! ¡Ni mu! ¡Canastas! No, ni nada. ¿Quieres ser triatleta? El 22 de mayo tienes tu oportunidad. En una 25 edición del t r i a t l ó n de Sevilla muy especial, donde además tienes un plan de entrenamiento gratuito con tu inscripción y además con medalla finisher en meta. Ya no tienes excusas. Solo tienes que entrar a inscribirte en t r i a t l o n d e s e v i l l a c o m Con distancias para todos los niveles, también por parejas. Organiza Off Sport. Europa FM, siempre con el deporte. El agua escasea. Cuidémosla dándole una vuelta a nuestros hábitos de consumo. Si utilizas un vaso para enjuagarte los dientes, podrás ahorrar unos dos litros. El agua es vida. Cuídala. Emas esa. A las 3 y media de la tarde, las 2 y media, si estás escuchando Europa FM desde Canarias. Aquí seguimos en directo. Esto es Me Pones Más. Tenemos para ti más de las mejores canciones del 2000 hasta hoy: información, actualidad musical y más notas de voz de las que nos l l e g a n por WhatsApp. Y hago broma s jijijaja, pero luego os cachondeáis, ¿eh? Envíanos una nota de v o t 660-20020. Lo、no, digo por esto. p a m a buenas tardes. Desde Valencia, soy Alicia. ¿Qué tal? Me alegro de escucharte de nuevo. Pues nada, que a ver si me pones una canción que me anima un poco la tarde. Porque estoy de día libre, pero bueno, mi idea era salir a dar un paseo por Valencia y ver el ambiente fallero, pero chico, que no hay manera, que no hay manera con el tiempo aquí, que estamos fanfados. Y nada, pues eso, que, que voy a seguir escuchándote. Un besito. Grande, que a l e el minuto me parece que no me he pasado del minuto, ¿eh? Un besito. Ahí está, que ya hago broma, digo que nos enviáis notas de voz, pero que más de un minuto es podcast, no. Te has quedado, no llega a 30 segundos, así que no hay problema. Pero fliparíais, ¿eh? En alguna ocasión hemos recibido notas de voz de 5 o 6 minutos para pedir una canción. Claro, dices, hombre, si la nota de voz dura más que la canción, esto ya no puede ser. No, no, no. no. Una movida, va. De Morato, además, que te contábamos antes lo de su gira. Suena, besos en guerra desde Me Pones Más en Europa FM. ¿Quién te dijo esa mentira? 違う違う違 s 違う違う違う違う違う違う違う違う違 a 違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違 o 違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う r う違う違う違う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 En cualquier sitio, cuando te encuentras con alguien, sale el tema en la conversación: hay que ver lo que has u b i d o todo, que has t a m e h a n subido el seguro. Entonces les tienes que decir: será el tuyo. Y les cuentas lo de la mutua. ¿El ¿Qué? Pues, pues que, que si te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Así que ya lo sabes: llama ya. 91 555 91 555 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 5 c 55 55 5 o 55 55 55 55 55 55 55 5 t a 5 5 n 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 o 5 55 55 5 i 55 55 55 c 5 55 5 o 55 55 55 55 55 55 t 5 55 5 a 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 5 55 55 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 No. Si quieres otro rollo en la radio, más igual y tarde. Cada tarde en Europa FM nos avanzamos al futuro para disfrutar hoy de la música del mañana. Más igual y tarde. De 8 a 10 de la noche, hora menos en Canarias en Europa FM con, con Wally, Wally López. López.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 Puedes ayudarlos con comida, refugio, atención médica y agua potable. Las seis ONGs especialistas en ayuda humanitaria que formamos el Comité de Emergencia te necesitamos. Entra en c o m i t e e m e r g e n c i a o r g o envía b i s u n al 02076.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 Carglas Repara. Pide cita en carglas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglas.es. Lucía, ¿tienes una enfermedad de las denominadas raras? Lo siento. ¿Y, pero... ¿Y tiene cura? En España hay 3 millones de personas con alguna enfermedad minoritaria. Solo se curarán investigando. Entre todos podemos conseguirlo. Colabora haciéndote socio o enviando la palabra fuerza al 28-030. No esperes a que te toque. Toda la información en fundaciónisabelgemio.com. Europa f m Sevilla, 89.2.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 Y yo, Yuyu, vengo del médico y no v e a el disgusto que traigo en los a r c o q u é te ha pasado? ¿Qué te ha dicho? Nada, que me ha quitado el canastita, el jamoncito, el queso. ¿Y qué vas a hacer, Luis? Tú sin esos placeres de la vida es que no eres nadie. Hombre, por lo pronto no ir más con la compra al médico. <risa> <risa> Ese sí que sabe. n o ni nada. Disfruta con un consumo responsable. El agua escasea. Cuidémosla dándole una vuelta a nuestros hábitos de consumo. Si aprovechas el agua de la ducha mientras se calienta, ahorrarás más de 30 litros. El agua es vida. Cuídala. Emas esa. c h s a t El día con el WhatsApp y aún no nos has enviado una nota de voz? Añade nuestro número a tu agenda y pide una canción siempre que quieras. Me pones más. 660-20020. Juanma, buenas tardes. Mira, me voy a hacer una resonancia magnética ahora y estoy un pelín nerviosilla. Así que pongo una canción que, que me dé ánimos y energía y, y sea、pues、capaz de hacérmela. Show me how to love, m a y b e I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look a u t I'm gonna say the city's cold and empty. Del 2000 hasta hoy. Me pones más en Europa FM. ¿Hay alguna canción que te hace mucha, mucha, mucha, mucha ilusión escuchar ahora mismo? Pues pídela a través de nuestro WhatsApp. Envíanos una nota de voz: 660-20020. No es con nota de voz, pero sí que están aquí con nosotros Ana Morgade, Maya Pixels c a l a Buenas tardes. Hola, buenas ¿qué tal? tardes, Panma. Desde You, no te pierdas nada. Como siempre nos acompañáis a partir de las 5 o las 4 en Canarias, ya sabéis que nos encanta recibiros aquí un poquito antes para que nos avancéis. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy? Pues hoy tenemos un regreso muy esperado y muy querido porque al parquesito Georgina Muros, la calle de Élite, que、sí. nos viene a contar todos los secretos de un thriller nuevo de espionaje que se llama Código Emperador. Y claro, ella está ahí. Muy、Hombre,、bien. claro, claro. También se va a pasar nuestra fuente científica de referencia, Quantum Fracture, que nos viene muy bien con esta l l u v i a de arena loquísima、sí. que estamos teniendo. Eso, sí. Estamos、sí. ahora yendo con、mío? el c o s m o s que no hay quien lo entienda. Uh, por favor, ¿qué está pasando? <risa> Tendremos una semana más a la única colaboradora que podría tener cinco novelas, cuatro biopics, siete podcasts y todavía le faltaría tiempo para contar todas sus movidas, que es Lorena Castell. <risa>、ah, <vale. risa> y para terminar viene nuestra rubia favorita, Samantha Hudson, con sus reflexiones tochulas y necesarias. Bueno, pues a partir de las cinco, cuatro en Canarias, con c a l i m a también, por supuesto, y u no te pierdas nada. El、eso、filtro, es. estaba todo el mundo poniendo fotos en, en Instagram con el filtro Valencia. Yo decía, ¿todo el mundo filtro Valencia? Pues no, era eso, no. la calima. Dune, Pedro、bueno, Dune. Efectivamente, ahí está. <risa> <risa> bueno, Ana Morga, de Maya Pixels Calla. Oye, muchas gracias por acompañarnos una tarde más. Os ponemos una canción de Natalia Lacuza, ¿vale? Perfecto, hasta ahora. u n a s t a r d e Así es como seguimos compartiendo más y más y más de las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Antes te recordaba el WhatsApp, 660-20020. 0 Pero si no puedes mandarnos nota de voz, pues nos sigues en Instagram y nos dejas un mensaje. もう一回。 ...y Desde Europa FM en esta tarde de martes. Mira, aprovecho que acabamos de poner ahí a ti, estoy a k a r o l G para contarte desde aquí, desde Me Pones Más, que la cantante l a b i c h o t a acaba de dar un concierto en una cárcel de mujeres en su país, en Colombia. k a r o l G se pasó por la cárcel del Buen Pastor de Bogotá para cantar, pero también para conversar con algunas de las internas. Actuó para unas 2.000 mujeres aproximadamente que estaban bueno, encantadísimas con su visita y estuvieron cantando, bailando sus canciones. Y además, luego Carol G fue pasando por los patios del recinto、sí. y pudieron hablar con ella, preguntarle cosas, hacerse fotos, así que estaban contentos. Además, no es la primera vez ¿eh? que Carol G visita una cárcel de mujeres. De hecho, creo que fue a finales del año pasado que también actuó en otro centro en Medellín y también fue todo un éxito. La encargada de estos encuentros ha querido agradecer a Carol G su actuación en el centro penitenciario y ha dicho de ella. Que ella es otro nivel de generosidad, amor, sencillez, humanidad y empatía. Hombre, la verdad es que esta actuación ha sido un detallazo ¿eh? por parte de k a r o l G. porque no le sobra el tiempo precisamente. Ya os comentamos hace unos días que, además de anunciar su próxima gira por Latinoamérica, también está a punto de debutar como actriz en una serie, además junto a Sofía Vergara. Así que ya veis que la mujer va a tope. Pues sí, sí que es un detallazo, estoy de acuerdo contigo, Marta. Bueno, seguro que hizo algo más llevadera la estancia de las reclusas. No olvidemos que el objetivo final de cualquier centro penitenciario es la reinserción de las personas internas en, en nuestra sociedad de nuevo, vamos. Pero vamos, como veremos, ¿eh? iremos siguiendo ese arranque también de gira de Carol G. Desde aquí hay que quitarse el sombrero, c h a p o por ella. Y le mandamos un beso gigante. La semana que viene es cuando arranca esa gira. Pero mientras tanto, vamos a aprovechar y vamos a pedirte que nos mandes una nota de voz. Envíanos una nota de voz. 660-20020. Ese es nuestro WhatsApp. Mandas la nota de voz, dices buenas tardes, Juanma, tu nombre, desde dónde nos escuchas y qué estás haciendo. y vamos a ponerle banda s o n o r a tu tarde de martes, desde aquí, desde Europa FM. Bajamos pulsaciones. おわぶだと w i t h u e es p r e c i o s a a l l Of me, Legend. me in e you k、no、i c k n g e o u b u t I Bye. más rompedores、uh, uh, uh, seguimos en directo desde europa fm Nada, vamos a llegar a las 4 de la tarde las 3 si estás escuchando me pones más desde canarias Seguimos compartiendo contigo más de las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Información, actualidad musical y los mensajes que nos siguen llegando a través de redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. Síguenos ahora mismo. Arroba Me Pones Más. Y déjanos tu mensaje comentando en cualquiera de las publicaciones que hemos hecho. O si lo prefieres, envíanos nota de voz a través de WhatsApp. Envíanos una nota de voz. 660-20020. 0 Antes, hace una hora hacía, bueno, hacía broma, diciendo que más de un minuto es podcast, que no hace falta que nos mandéis tampoco la Biblia en verso y Estas cosas, pero bueno, que nos mandas la nota de voz a nuestro número 660-20020 por WhatsApp. y Dices buenas tardes, Juanma. Tu nombre, desde dónde nos escuchas y qué estás haciendo ahora mismo. Si quieres aprovechar para saludar, felicitar y hacer lo que quieras con cualquier persona, pues también nos lo cuentas en la nota de voz, pero menos de un minuto. ¿Por qué? Porque es podcast. My baby If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that?、Like、l i k e if w e h a d chicken, t r a v i I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl that played me left a couple cracks. I used to, used to, used to, used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hips. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And know my My It's a stereo t h e o n l y place for you <laughs> My heart's a stereo It beats、so、for you, so listen close Hear my thoughts i n every n o t e Make me your radio And turn me up when you feel low This melody was meant for you So sing along to my stereo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 Stereo, the only place for you <laughs> My heart's a stereo、yeah. i t b e a t s f o r you, so listen close Still my thoughts in every note、oh, oh. oh. Make me your radio And turn me up when you feel、so、low、up. This melody was meant for you So sing along sing to my along, stereo、Mike. Hard to find. 660-20020。 Besos. Quiero dedicar Clima Tropical de Dani Fernández al grupo Kiriku. Ellas ya saben quién son. Muchas gracias. Hola Juanma, soy Dani Fernández y nos encanta escuchar por las tardes de Europa FM con Me Pones Más. Un abrazo fuerte. Desde la estrella polar nos fundimos junto a mis instintos. Vértices que van a ti en tu clima tropical. じゃあ、なんでうんなで見るの あ。<音楽> Canción favorita. Envía tu nota de voz al 660-20020 0 y nos encargamos del resto. Me, me, me Pones más. Europa FM. ¿Sí? ど e で a か Después de escuchar el bozarrón que tiene Álvaro de Luna cantándonos Juramento Eterno de Sal, vamos a dar paso a la información. Marcos Díaz, buenas tardes. Muy buenas tardes, Farma. Marcos es el responsable de información del programa Redactor Informativos de aquí de la Casa de Tres m e d i a Radio. Cuéntanos cuál es la última hora de esa reunión entre Ucrania y Rusia. Lo que sabemos hasta ahora es que Rusia y Ucrania continúan negociando, continúan reunidas. Ambos países se reúnen por quinta vez para intentar alcanzar. Un deseado alto el fuego tras intensificar, eso sí, los bombardeos sobre Kiev, los ataques han alcanzado edificios residenciales. Y hay al menos dos personas fallecidas, según fuentes locales. El alcalde de la capital ucraniana ha decretado un toque de queda de 35 horas, mientras que el gobierno ucraniano, el gobierno dirigido por Zelensky, intenta poner en marcha nueve corredores humanitarios para evacuar a civiles. La Unión Europea, por su parte, sigue mostrando su apoyo al pueblo ucraniano. Los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia visitan hoy Kiev como representantes del Consejo Europeo. Para mostrar también su solidaridad y anunciar un nuevo paquete de ayudas, un paquete de ayudas que aún está por determinar, por, por ver qué es lo que, que anuncian a lo largo del día de hoy. También se amplían las sanciones contra Rusia. Ahora se prohíbe importar hierro y acero rusos. Así como las exportaciones de bienes de lujo y las inversiones en el sector energético. De vuelta a nuestro país, el Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas destinado al sector agrario para paliar las consecuencias socioeconómicas de la sequía.、Sí. Las precipitaciones se han reducido en el último año en un 40%, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Luis Planas, el ministro, ha comparado la situación actual con la sequía que tuvo lugar entre 1991 y 1995. Las medidas urgentes son de carácter Fiscal, laboral, financiero y hidráulico, los agricultores y ganaderos podrán reducirse un 20% el IRPF, tendrán acceso a crédito con condiciones ventajosas y podrán aplazar el pago de las cuotas a la seguridad social. El paquete de ayudas también fija un precio del agua desalada para este año y se reducirán los cánones de regadío en las cuencas del Guadalquivir y también del Guadiana. Hay que recordar que, a pesar de que llevamos varios días pasados por agua, ha sido un invierno muy, muy, muy seco. Así que seguro que vienen bien estas ayudas. Porque hay mucha gente que nos escucha desde el campo y precisamente nos lo contaba: que es un agua que está, vamos, está siendo muy bien recibida. Marcos, muchas gracias por acompañarnos una tarde más. Si hubiese algún tema urgente, te vuelves a pasar por aquí. Perfecto, gracias. Hasta luego. hasta luego. Después daremos la información meteorológica también antes de acabar el programa, pero antes vámonos hasta el sur de Inglaterra, concretamente hasta Oxford. Ahí es la banda que visita ahora mismo Europa FM, aquí desde Me Pones Más, ese toque de glamour con Glass Animals. Waves Clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life. Perfectly unsad. Sometimes a l l i t h i n k a b o u t is you late nights in the middle of June. He's been faking me. Estás living con esa canción. ¿Quieres que todo el mundo la disfrute? Pues pídela. ¿Te la ponemos? Me Pones Más. De lunes a viernes, de 2 a 5 de la tarde, en Europa FM. Con Juan Marromero. Envíanos una nota de voz. 660-20020. Hola, soy Liliana, de aquí de Madrid, y quiero dedicarle una canción a Sebas. que está un poquito enfadado conmigo. Besitos y abrazos. Hola, Juanma. Quería dedicar la canción de d i a m o n s a mi familia en especial, a mi abuela Emilia, que el viernes cumplió 81 años. Adiós. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. A alguien que acaba de empezar a trabajar y que tiene el sueldo justito para cubrir el mes, que suben los precios de todo, incluso de su seguro. h a z e una cosa, mejor explícale lo de la mutua. Eso, dile que se cambie de seguro, que se venga la mutua. Si te vas con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Llama ya: 91 555 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 esto es muy fácil, esto es la Mutua consulta condiciones en mutua.es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 me recomiendo no no no no, no. <risa> q u é bajo de cárcel pero bueno pero bueno pero esta persona odia <risa> <risa> el... la n t e por b el fiar! ¡Pobre aire Especiales. El nuevo Morning Show de Europa FM. Con Eva Soriano e Iggy Rubín. De lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana, en Europa FM. Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats. Y si me votas como su sucesor en línea directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte. Hola, yo soy el desconocido y no hay mito a nadie, tampoco al atre. Por eso te doy lo mismito, pero con mi toque. Y además, servicio a taller puerta a puerta. Inimitable. Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones. Dale un renove a tu viejo smartphone con el usado por nuevo de Mediamark. Ahorra 100 euros con un Xiaomi 11 T5G de 108 megapíxeles y llévatelo por solo 379 euros. Renuévate ya en tu tienda y en Mediamark.es.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 Disfruta con un consumo responsable.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 セミアおちゃい Canciones del 2000 hasta hoy y manda tu mensaje lleno de música a quien quieras. quieras? Me pones más con Juan Marromero. Cosa, a todos nos ha ocurrido eso de encontrarnos a un conocido por la calle que nos dice que va a hacer unas gestiones del seguro, ¿no? Eso nos suena tan atrasado, s i puedes hacerlas online. Bueno, al menos si eres de la mutua. En la mutua, además de gestionar todo online, si te cambias con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Así que ya lo sabes, llama ya al 91 555 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 o 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 t 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 e s 5 5 5 5 5 5 5 5 5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 ¿Recuerdas cuál ha sido tu peor cita? Sí, claro que la recuerdo. Otra cosa es que te la quiera contar. Vale, vale, <risa> vale. Yo lo he intentado. ¿Tú me ¿tú quieres contar、dijo? la tuya? Mi peor cita fue cuando quedé con un chaval de Tinder y me encontré a mi padre en una cita suya, él. ¿Qué? Sí, en el mismo bar. Ah, qué susto. Pensaba que tú te habías citado con tu padre. No, no no, no, no, no. Y se acercó a saludar al chico. Oh, <risa> oh, ¡Wow! Sí, ¡Qué, qué sí. maravilla!、O、sigue sea... con ella a fecha de hoy. ¿eh? Estuvo、oh, hace、no. años. Me he ganado que cuentes la tuya. <risa> te prometo que cuando vuelva, te la cuento. q u e h a prometido, ¿eh? No te pierdas nada. De Vodafone, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, en Europa FM. Mónica Carrillo, Juan Macastaño, Carlos Latre o un señor... Desconocido. En línea directa hay cuatro candidatos a suceder a Matías. Y si te cambias, todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en l i n e a directa.com o en el 917-700-700. Líder. Y lo más visto de la noche del miércoles: La drogaste. La drogamos. Más de dos millones diez mil espectadores. Hoy sabré quiénes fueron. Tú ahora lo que tienes que hacer es intentar recuperar tu vida. Una única temporada para hacer justicia. Alba. Mañana a las once menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta. Temporada completa. Ya disponible e n A3 Player Premium. Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos. Carlas cambia, Carlas repara. Escuchas Europa FM. Sevilla, 89.2.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 s e Villa 89.2 ¿Qué t haciendo contigo la tarde de martes desde Europa FM con Me Pones más? Con más de las mejores canciones del 2000 hasta hoy. ¿Quieres aprovechar para pedirnos alguna? Pues mira, envíanos una nota de voz a través de WhatsApp. Envíanos una nota de voz. 660-20020. 0 660-20020. 0 Dices, buenas tardes, Juanma. Tu nombre, desde dónde nos escuchas y qué estás haciendo. Aunque yo sé yo sé que hay mucha gente ahora mismo que está currando. Dices, hombre, Juanma, pues no puedo coger el WhatsApp ahora mismo y mandarte una nota de voz. Bueno, pues coges el móvil y nos escribes, por ejemplo. Nos sigues a través de Instagram. r b a Me pones más y nos dejas tu mensaje en cualquiera de las publicaciones que hemos hecho. l u s a n a Torrado está por ahí escuchando, y dice Paseando con mi peludo, escuchando desde Constantí, Tarragona. A ver si puedes ponernos la canción de Taburete, la de Roto y Elegante. Me condeno a amar y a pedir perdón, a no prejuzgar ni guardar rencor, a meter en frasquitos las penas y el daño. Me condeno a estar. Ya saber r e た r a no preguntar por lo que perdí, y asfaltar los caminos que lleve debajo. Y si mis planes ya no funcionan, y si la luna se ha vuelto roja, recuérdame por lo que supe た a r y no por lo que digan los demás. y todo lo que e と、p e r o un te quiero sin frenos y una cantina donde descansar imaginando lo que pudo ser me voy con el mañana y el ayer ya me han movido el foco ya no e、er. s たのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたの De desgaste A cinco de 2 a 5 de la tarde. En Europa FM.、Oh, yeah. Con Juanma Romero. Juan hey, this is Ed Sheeran, English, and o l i s t e n Juanma Romero. The club isn't the best place to find the lovers of the bar, it's where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow.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 In my room, and now my bed sheets smell like you. Everyday discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Everyday discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we Can we let the story begin? We're going out on our first d a t e、well, You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and a fill up your plate.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 I'm Shape of, of You Dead, irán sonando desde Bepones, más en Europa, FM. Un momento ahora para la información meteorológica. Con calima, que es la palabra que más se está escuchando en el ascensor y en todas partes. ¿eh? Ayer ya os lo adelantaba que la borrasca celia ha ido enviando aire procedente del Sáhara, aire cálido, que está haciendo que hoy las temperaturas máximas hayan subido, sobre todo en la mitad norte peninsular. Y eso sí, es un aire que está cargado de polvo en suspensión, de esa calima. Ayer en los c i e l o s de Levante parecía que habían pasado el filtro Valencia de Instagram, que es lo que les decía antes a las chicas de You cuando se han pasado por aquí por el programa. Hoy más de lo mismo, ¿eh? Mala visibilidad, las lluvias que estamos teniendo, sobre todo, que está lloviendo ahora en Andalucía, hacia el sur de Extremadura también. En Puntos de Valencia ha ido lloviendo, l a s lluvias que se acercan ahora a la región de Murcia. Pues tengo una cosa que contaros: que en Canarias se están riendo de nosotros, están diciendo pardillos. Calima, calima lo que vivimos aquí cada dos por tres. Bueno, las próximas horas, la inestabilidad va a seguir en el sureste. ¿eh? Esta próxima noche, también mañana miércoles, esperamos lluvias intermitentes en Andalucía oriental, en Almería, Jaén, Granada, también en Murcia, en Alicante, en Albacete. Conforme avance el día, La lluvia va a llegar a otros puntos, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, de Madrid también. También hace Valencia. Lluvias dispersas acompañadas de barro que en muchos casos van a ser localmente fuertes. En la mitad norte peninsular, esperamos más sol, aunque por la tarde entra un nuevo frente por Galicia, eso también os lo tengo que contar. Va a dejar lluvia en el Cantábrico durante la tarde. En Baleares va a hacer sol por la mañana y se irá nublando conforme avance el día, dejando eso sí una tarde gris. Y en Canarias, pues va a amanecer con nubes y con lluvias dispersas, sobre todo en la cara norte de las islas más montañosas. Allí va a ser un miércoles en Canarias de Cieros cubiertos que van a ir alternando en algunos momentos del día con algunos claros y, como os decía, con esas lluvias débiles. Para mañana vamos a tener temperaturas máximas de 18 grados en Barcelona, 21 en Madrid, 13 en Lugo, 20 en Palencia, 22 en Palma, 17 en Santander, 21 en Toledo, 17 en Valencia, 20 en Logroño, 16 en Melilla, 17 grados de máxima, por ejemplo, en Málaga, 19 en San Sebastián, 20 grados en las palmas de Gran Canaria y 21 de máxima, los que se van a registrar en Cáceres. Así que atentos. Pendiente de la información del tiempo, ¿para qué? Para no lavar el coche, porque ley de Murphy, si lo lavas, te va a llover barro. Ahí lo dejo. Y Si no, pues aprovecha, deja el coche y coge el tren, que es el que llega ahora mismo. La banda de Patrick Monaghan con Drive-By. Let's skip to how you v e been and get down to the more than friends at last.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 60 20 00 20 hola somos luisa y paco estamos aquí en la gasolinera limpiando el coche p o no s u n así marchos i ¿vale? t a v a l e para ver si nos damos un poquito de caña y lo acabamos de limpiar hola estamos aquí escuchando la radio y queremos escuchar una canción de justin bieber オーライ、ジョンマー、a ャスティン・ビーバー、エンジェルスティン・エン・ヨーパー FM。 It's your t i m e Como cantan de k i d l a r o i y Justin Bieber, quédate con nosotros. Stay aquí en Europa FM porque aún tenemos que comentarte un último tema antes de despedirnos y dejarte en manos de Yu. No te pierdas nada. Me pones más. Vamos a ver, una cosa.、Eh, Marta, tú sabías que aunque tengas mucha pasta y quieras comprarte un Ferrari, es posible que no te lo vendan. O sea, que si me toca la lotería, no puedo. No. Ah, vaya. No, no, no. no.、Pues、tiene s que tener un caché porque... determinado. No, no,、ah, a ver. Hay que que... Tener no, yo quiero d e c i r ni t ú n i y o vamos. Que, que hay que tener un caché determinado. O bueno, también que la marca italiana tiene una lista negra. Esto no lo sabía yo. Justin Bieber, por cierto, que acaba de sonar, está en esa lista negra. Y ahora es Nicki Minaj la que podría ser baneada por el cabalino rampante. Marta, ¿cuál es el crimen que ha cometido Nicki Minaj? Pues ha hecho algo imperdonable para el equipo de Ferrari. Y es que ha pintado el suyo de color rosa. Hombre. <risa> Pero claro, es que, Juan, ¿qué se puede Esperar de alguien que tiene como biografía en su Instagram la palabra Barbie? Pues que se pinte el coche de Rosa Chicle, por supuesto. Eso、sí. Aunque esto es algo que la marca no suele aceptar porque daña su reputación, su caché. Que si fuese un Ibiza sería igual de feo. Yo sí, sí. Tengo que decirlo, pero bueno. No, Los colores habituales de Ferrari ya sabéis que son sobre todo el rojo, pero negro, amarillo, plata, blanco. Los venden en otros colores también, ¿eh? Pero el rosa se ve que está terminantemente prohibido. Bueno, como os decíamos, Justin Bieber está v e t a d o por Ferrari por haberse olvidado el suyo ojo en la calle durante dos semanas. O sea que es lo típico de. Yo creo que tenía un Ferrari. Y a la segunda semana dicen, ah, que me lo deja p a r c a d o en la calle. Pues lo típico. Tal cual, sí y, sí. y podría ser que Nicki Minaj fuese la siguiente en esa lista negra, pues eso, después de pintarlo de rosa. Aún no está confirmado que Ferrari la vaya a vetar, pero no sería descabellado si comparamos con otras celebrities que también le hicieron algunas modificaciones y automáticamente fueron vetadas, fueron a esa lista negra. El rapero 50 Cent, por ejemplo, bañó su coche en c h a m p á g n e No. Y el DJ Deadmau5 tuneó el suyo con el GIF del gato con arco iris, pues se hizo el, el coche así. El es GIF ese que, que es como un gato que va por el espacio y tiene un arco iris detrás. s es o e s Sí, va como saltando y tiene arco iris detrás. Y, y bueno, pues también a la lista negra de cabeza, por supuesto. Gente estilosa, como veis. Es que、claro. Por eso no tenemos ninguno, ni tú ni yo, un Ferrari. Toda la, eso, que, ¿no? toda la gente que nos está escuchando ahora, seguro. Hombre, si tienes un Ferrari, pues ponte en contacto con nosotros y nos deja conducirlo. Sí, n o <risa> por favor. Bueno, veremos si finalmente n i c k i Minaj entra en esa lista de vetados o no, de momento. お待ちしており Vamos a pintar de rosa Europa FM porque vamos a poner una de sus canciones. Eso sí, nos despedimos. Gracias por estar ahí, gracias por ayudarnos a celebrar este ya,、eh, programa número 200, que nos hace mucha ilusión. Es un número redondo, pero el de mañana lo vamos a seguir haciendo con el mismo cariño y con la misma energía, por supuesto, el 201. Te dejamos en buenas manos. Con Yu, o no te pierdas nada. Y por cierto, que hoy se entrega los premios Odeón, que tienes que verlo, lo iremos siguiendo en europafm.com, que no se nos olvide. Yo soy Juanma Romero. Un placer haberte acompañado en esta tarde de martes. Besos y un poco de Starships para pintarlo. フォーティカンバー。 Búscanos en redes. Instagram. Me Pones Más. Arroba. ¿Qué? Me Pones Más. Como yo lo predicté, estamos en el n t o d no retorno. No p o d o s ir de a r e c a y las cornas s han e s p e j a No puedo controlar si sigo o si s i g Más rompedores.、Europa. Hola, Maya. Hola, Maya. Maya ¿Qué estás pensando? Es que estaba pensando qué diferente sería todo si este programa hubiese sido hace muchísimos años. Hoy. A ver. Hola, querida Maya, ¿qué os trae por aquí? Hola, Vuesa Merced, vengo a presentar con vos. Y no te pierdas nada. <ríe> <ríe> Albricias, es qué agradable sorpresa, <ríe> ¿verdad? ¿Pero qué es este aparato que brilla, que, que tengo delante? ¡Oh! ¡Resulta que tengo otro! ¡Oh! h、oh, p o n e lo que estamos diciendo! <ríe> ¡Oh! Oh, ¡Las sales, las sales! <ríe> ¡Oh! No s habría ido muy bien, la verdad. No, no. Creo que no. Uy, ¿Qué es este aparato que brilla que tengo delante? Uy, yo tengo otro.、Uh, y ponen lo que estamos diciendo.、Oh. Es、pues, pues、una tablet. p o n e empecemos. Pues empecemos. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Users, aquí comienza You No Te p i e r d a s Nada. El programa que te despierta de la siesta, pero no te puede limpiar la baba que has dejado en el sofá. De Vodafone You, en Europa FM. Con todos vosotros, Ana Morgade y Maya Pixels k a y a Hola, hola. ¿Qué pasa, Maya? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Namor Gade? ¿Qué tal? Muy bien, estamos muy contentas de haber conseguido llegar a la radio en mitad del apocalipsis. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Yo he venido en gusano de arena, b u en o、bueno, el metro. Más o、no, menos lo mismo. Yo he venido en un en explorador de. en mi moto. Vale. No tengo imaginario de ciencia ficción. Bienvenidas a You, no te pierdas nada, el programa que te parte la tarde de Vodafone You en Europa FM. m Sí, amigas. Este programa, ojo,、eh, que igual ha caído todo eso, t porque este programa es como una final de Wimbledon en, en tierra batida. Y tal cual. Y a lo mejor por eso tenemos ya la pista afuera y aquí toda la emoción. Porque además tenemos muchos secretos en el programa de hoy. Lo que no es secreto es nuestra invitada, te lo digo ya mismo. Viene la actriz, bueno, el actrizon, Georgina Amuros, que nos viene a hablar además de un nuevo thriller que se va a poner de moda, pero que ya, porque se llama Código Emperador. Mira, mira, mira, mira de cosas ahí secretas que están ahí atrás. q u é d e s e c r e t o s s e c r e t i t o s de políticos.、Bueno, yo voy a desvelar los secretos del resto del programa porque también nos acompañará la única persona que sabe cuándo se acabará el mundo. Quantum Fracture. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, será ya. Bueno, tendremos infinitas movidas de Lorena Castell y a la única e inigualable Samantha Hudson. O sea, ¿qué más se puede pedir? Pues lo único que se puede pedir ya es que empiece el programa, por favor. Efectivamente, así que vamos a darle las y o U-News porque tendrás que enterarte de lo que está pasando. Primera, llama el Armageddon a la puerta. La primera, la t é c n i e d o Si sales a la ventana, Cari, la ves. Ya empezó ayer, de hecho, en la zona de Levante. Hoy ya ha, ha, ha pillado el resto de España. Vivimos en tiempos apocalípticos y ahora, pues nada, pues ha llegado un momento en que el clima ha dicho, oye. Ya está bien, yo también quiero jugar. Es. Y ahora el cielo es rojo、sí. y llueve sangre. Sí, pues sí. nada, ya está.、Sí. Eh, cu Cuidado con vuestros primogénitos. Yo、sí. iría sacrificando un cordero y marcando con una X la puerta.、Sí. Si veis muchas langostas, por favor, llamad、sí. al 112, porque esto se está poniendo complicadito. A ver, en realidad es lo que se llama la calima. Es viento sahariano que deja imágenes alucinantes de cielos como marcianos, ¿no? Y parece, pues eso, lluvia roja, barro, en fin, cosas bastante locas.、Eh, de hecho, en Murcia es la zona donde ha afectado con más fuerza y directamente Murcia ayer era duro. Sí. O sea, la、ah. campaña de marketing de Dune, quizás.、Sí. Tal se cual, se la ha ido、man. de las manos y ahora es una provincia entera. O sea, es alucinante. v i v i m o s el arraquis. Era Ay, topic, Mad, Mad Max ayer por este、sí. tema, claro, porque ahora mismo, o sea, parece,、pues、eso, parece que le hemos puesto el filtro Valencia a lo bestia. Está toda, toda el la mundo comunidad le l cochechándose e así spray plateado en la boca. a ¡Ah! w i t n e s s me! Me encanta. Sí, es bastante alucinante. Es verdad que, claro, en la comunidad, por ejemplo, canaria,、eh, ve esto y se descojona y dice: Perdona, c a l i m a tenemos todos los años. Claro. Sois、sí. unos a g o b i a o s Eso también es cierto. Un beso a todos los canarios y canarias que nos oyen, que se están descojonando y diciendo: Bueno, si esto es una y o u n e w s sois idiotas. Ya, sí. Porque esto a nosotros nos pasa constantemente y no pasa nada. Pero, Chiqui, como aquí en la península pues, no nos suele pasar, nos hemos agobiado. Porque y además, como、así. falta gasolina y esas cosas, pues no, no se nos ha molado el rollo. Hombre,、rollete. ¿quieres que no.? Claro, está, estamos en guerra, no sé qué, hay un problema、claro. energético. Dejadnos soñar, por favor. Nos no hemos venido arriba, Caris. ¿Qué queréis que diga? Si vamos a morir, pues nos moriremos diciendo tonterías. Pero.、Claro. Pero, dejadnos. q u é más ha pasado? A ver, cuenta. Ha pasado otra cosa, que es que hay, Milton, hay, hay multimillonarios que están buscando a los problemas que nos afectan, como por ejemplo Elon Musk. Ah, sí. Elon Musk, ¿qué está haciendo? ¿Está、eh, destruyendo la basura espacial? ¿Está, no, no, está haciendo algo más importante. Ha retado a Putin a un combate en persona, entre ellos dos, por Ucrania. <risa>、eh, os hablo de los contendientes: Musk de 50 años, con 1,86m, contra Putin de 69 años y 1,69m. Es absolutamente increíble. Yo no sabía que, que, dar,、eh, que le podía dar colegios, o sea, con barbillazos en la, en la coronilla a Putin, pero es、pues, eh? algo una alegría que me l、claro, l e v o hoy Como Putin t e n d í a a posar. Tipo, pues subido en un oso y claro, así, no, le, no le pillas la altura real. Es verdad, verdad. e s t o me parece no, absolutamente no. maravilloso. O sea, e lo n m u s k en una misma noche hizo un chiste racista y t r a n s f o Qué asco.、Eh, se metió con. Se retó a Putina, no sé qué. Y luego también dijo otra cosa, lo que hizo la Ucrania. O sea. Eh, q u i t a r l e el licor café a Elon Musk y si no le podéis quitar el licor café, quitarle el móvil. p o r q u e a l g u i e n se ha venido sí, arriba. ¿Y a hay alguna asociación en plan empresarial que está proponiendo que le quiten Twitter ya a Elon Musk? Porque es que, de verdad, sí, sí, ya te vimos. Aquí、sí. está la atención que tanto quieres. Cállate, vete ve, ve, ve a hacer cosas del espacio. Tu dosis de que, casito pues, está llena. Es absolutamente alucinante. ¿Podrías m o hacer una red social con pues,、eh, Trump, Elon es. Musk, todas e s o s a s Ellos、personas. solos. Que se manden sus memes, sus cosas así del Pleistoceno. Y ya sí. está. Me parece absolutamente fascinante que un tipo multimillonario le haya retado a darse de bofetadas en plan, o sea, mundial de i b a i Sí, sí. sí. Contra Putin, tipo, esto lo arreglamos tú y yo, ah, o s t i a s claro que sí, como toda la vida. Además, ¿a quién representa a Elon Musk? No creo que Ucrania le haya elegido, para... ¿qué es? ¿Un juicio por combate? Ver, ¿En plan, un、sí, juego de tronos? Sí, efectivamente. q u、pues、e s que mandaríamos a Mr. Jagger antes que a、Eso、Elon es Musk. Tenemos te candidatos mejores, pero yo creo que Elon Musk, eh, pues, eh, viendo los tweets que pone, representa a Cuculandia. Total. <ríe> es el precio. Humerlandia. Esto, sí, esto sí,、eh, sí, este sí que dice Tocata y,、eh. y Recorcholis. Madre mía. Elon Musk, cállate、mío. un rato, cállate un mes. <ríe> Tenemos más noticias porque la actriz Que pone la voz a Google Maps en España, la gran Nikki García, que es excelente y que hace unos vídeos del mundo today m buenos.、No、ha grabado un vídeo en el que ella es quien da las indicaciones en el coche a sus colegas y, claro, esto se ha hecho absolutamente viral. Dale ahí. En la rotonda, toma la segunda salida. No te la pases. Esta es la segunda salida. No a t r o p e l l e s a ese chico. ちょっと待って。 imagino que es por aquí no lo sé si no me dejas en este callejón y ya me busco la vida a b s o l u t a m espectacular n t e e nikki garcía es maravilloso tener un colabora que tenga voz de robot es verdad es muy bonito la、es、verdad q u é chulada bueno además la de veces que habremos discutido con nikki garcía sin que e l l a lo sepa la pobre efectivamente por supuesto se mete a pegar d en s s s t t e á obras de un mes、claro. por favor p o r q u é me llevas por aquí <risa> no se puede No quiero por aquí Me para r en una farmacia q u é p a c h a v o s o cuando te dice gira al noroeste es como perdón、eh, no se desaloce es t o r q u e porque porque No soy una puta gaviota. No lo sé. No ubico al noroeste. Perdóname por no tener capacidad de haber migratoria. Gracias. Eso me fascina, la verdad. Lo del GPS gira al noroeste. He Yo he de decir que el GPS, la verdad es que no lo suelo poner mucho en castellano porque es muy gracioso ponerlo en inglés. Y、uh, te diga Avenida de los Poblados. Es muy guay, te lo recomiendo.、Pero、a mí me gusta hacer e s o Yo en los viajes también lo hago. Y hay una avenida que no te sé decir dónde. Sé que está en Murcia, pero no te sé decir dónde. Que es Carlos III y hace Carlos I, I, I. Y me parece precioso. gracioso, Carlos! Eh, eh, eh. Carlos eh, eh. Es súper bonito. <risa> y vamos con la última noticia de hoy. ¿Qué la pasó? La última, Dios mío, mira, la última. Un médico se graba haciendo una cirugía real para ganar una discusión sobre gaming、Qué、en、bien. Twitter.、Eh, sí, era una discusión entre fanáticos de Xbox y de PlayStation. Él decía que soy médico, que soy. Como si eso te diera una autoridad. Sí. <risa> Hablar de la PlayStation. Bueno, que soy médico. Y no le creían, así que se grabó operando a alguien. Él es anestesista y estaba ahí, pues, intubando a una persona. Enseñando además los papeles personales del paciente. O sea, unas cosas loquísimas. Muy bien. Él recibió críticas, por supuesto,、sí. pero dijo que lo hizo con el consentimiento del paciente. Sigue siendo ilegal.、Imbécil. Bueno, a ver, eres anestesista. ¿En qué parte <risa> del consentimiento i Claro.、Decir? Igual cuando ya estaba muñeco dijiste aquí sí, cariño, aquí sí. Venga, Exactamente.、Pues、te cuando te dice cuenta hasta 10 y no llegas al 3, pues ahí, ahí, <risa> ahí firmo el otro sí. No es muy de fiar que tú digas que tienes el consentimiento de un paciente siendo anestesista, porque igual te has esperado un poquito. <risa> claro. Exactamente. Yo iba a es... ver que un médico serio no lo haría, pero es que estamos hablando de un señor que se ha grabado para demostrar que es médico. A un gamer. q u é mejor la PlayStation. ¿Tú te acuerdas de las dos veganas estas que grabaron un vídeo rompiendo huevos en el suelo porque decían las gallinas son violadas a diario y e s un fruto、esto? de su violación? Sí, pues esas veganas avergonzaron a todos los veganos de España y pedían perdón por, por esa imagen. Bueno,、Exacto. pues este es el equivalente gamer. Pido perdón. Los gamers. No nos representa este señor, os lo juro. Yo pido perdón en nombre de todos los médicos sin ser yo persona de e sota. Eso. O s e alguien tiene que pedir perdón por este gremio y. Pff, Bueno, pues no hay médicos aquí, así que ¿qué vamos a hacer? <risa> Pedimos disculpas, por favor. Perdón. Sí. De todas maneras, ¿quién ganó la discusión? ¿Esto se sabe ya? O sea, oficialmente se sabe cuál mola más. No, ninguna mola más. m o l a más los juegos. Ya está, los juegos molan. Da igual dónde los juegues. No vale, Maya. O sea, eres la responsable de YouGamer si no tienes una respuesta para esto. Yo te tengo, tengo una, una respuesta、fete. personal que mola más el PC. Obviamente, la guerra de las consolas la gana el ¿Eh? momento. ¿Cómo que otro?、Pero、esto es otro aparato. e l mejor aparato, simplemente. Pero si quieres pelearte por qué consola es mejor, pues, peleate. No sé yo quién te quite la ilusión. Por favor, yo con mi PC. Vamos, hombre. Pues nada, sí, la gana, gana el PC. ¿eh? Y el médico este, no te subas ningún vídeo para demostrarlo. No, no,、vale, no. Por no, favor, no, te lo、no. pido. Bueno, súbe, súbetelo en tu、casa. Haciendo un TikTok challenge,、Eso、pero no、es. trabajando. Y ahora sí, lo que sí que es absolutamente obligatorio es que una motomami siempre comenta el You. Y tú, para hacerlo, tienes que utilizar el hashtag, porque si no, no sabemos qué pones. Si tú le pegas gritos al viento, además, como está el viento ahora mismo, se te va a quedar el comentario naranja. Y la Así que, por f e c o r la garganta seca. Es verdad que yo he llegado aquí como con una carrasperita. Yo b、oh, e b i e n d o agua todo、no. el rato, sí, sí, sí. Pues utiliza el hashtag de hoy, que es YouGeorginaAmoros, que es nuestra súper invitada que va a venir con la garganta divina, porque es una actriz. son Y vamos a empezar ya mismo el programa. ¡Dale ahí, ¡Vamos! Estás escuchando You, no te pierdas nada, el programa de Vodafone You que te habla dándote con el dedito en Europa FM. Cuerpos especiales en Europa FM. El cielo de Murcia se vuelve rojo por culpa de la borrasca celia. Aire, ¿Qué es esto que has puesto? Polvo en el aire de q u y González. Pero espérate, ¿cómo empieza la canción? <risa> No, no, no, no. No. Qué bajón、no. de c a n i m p e r o b u e n o Pero bueno, pero esta persona d i a la n t e pobre fiel. Cuerpos especiales. El nuevo morning show de Europa FM. Con Eva Soriano e Iggy Rubín. De lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana. En Europa FM. La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado.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 Porque tu padre se merece lo mejor, celébralo regalándole experiencias inolvidables con viajes el corte inglés. Musicales, catas de vino, cajas regalo, escapadas gastronómicas gourmet, estancias en hoteles y paradores, balnearios, para disfrutarlo en la fecha que quiera y sin gastos de cancelación. Información y reservas en viajes el corte inglés. Regala lo mejor para el mejor. Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la mutua.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 Tú puedes ayudarlos con comida, refugio, atención médica y agua potable. Las seis ONGs especialistas en ayuda humanitaria que formamos el Comité de Emergencia te necesitamos. Llama ahora al 905-95-216 y colabora. 905-95-216. Soy David de c a r l a s Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escubillas vos y te lo instalamos gratis. c a r l a s cambia. Carglass Repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es. Líder. Y lo más visto de la noche del miércoles. La drogaste. La drogamos.、Vamos. Más de 2.10.000 espectadores. Hoy sabré quiénes fueron. Tú ahora lo que tienes que hacer es intentar recuperar tu vida. Una única temporada para hacer justicia. Alba. Mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta. Temporada completa ya disponible en A3 Player Premium.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 Estás escuchando Yu no te pierdas nada, el programa que te da más alegrías que encontrarte 5 euros en el bolsillo del pantalón de Vodafone、you、en Europa FM. Acabo de ver en tu curro dos calvos en la puerta: uno que lleva barba y el otro no me he fija. ¿Estos d o son los calvos? Sí, que son. Seguimos en You No Te Pierdas Nada. Esa persona que solo empieza a cruzar la calle cuando el semáforo lleva ya parpadeando mucho tiempo y está a punto de ponerse en rojo de Vodafone You en Europa FM. Y estamos aquí con la persona más lista del programa. Es verdad que el listón no está muy alto, pero,、eh, ojo, que Maya está en la mesa. Y、bueno. al otro lado está Quantum <risa> Fractus. ¿Qué tal como está, i j Muchas gracias, el piropo, muchas gracias, el piropo. Claro, es que el día que viene Maya, esto es un piropo mucho más grande. Porque ¡Oh! e l resto del tiempo, claro, el listón está tirado por los suelos. Pero yo soy de Arta Maya. Mis, mis, mis habilidades no valen、aquí. No, no, pero no creo en ese prejuicio. la inteligencia no tiene nada que ver con tener una carrera de ciencias. Correcto, Tú eres un、correcto. coco y yo lo sé. ¿Por qué? Porque desde mi estupidez me doy cuenta. Madre mía, madre mía. Desde ahí abajo, digo, ahí arriba hay un tesoro. Venga, ¿cuánto? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Pues, ¿Qué? pues la, primero, primero, primero ¿Qué? que hay una noticia reciente que está todo el mundo un poco el tema m e t e o r i t o Ya, ¿qué l e pasa con eso? Vamos、Yo、a e r a Noemes. Mira, con todo lo que está pasando, la verdad es que es lo de menos, el meteorito, ¿no? O sea, sí, o sea, siempre hay meteorito de vez en cuando. Sí. O sea, siempre viene una noticia de vamos a morir todos un meteorito y luego no pasa nada. Claro, el titular es: la NASA fija la posible destrucción de la Tierra 6 de mayo y las redes piden su retraso porque es Feria de Sevilla. Me son tres. Que te como la c a r a Totalmente. Pues, en、pues, realidad, la NASA no ha dicho nada de esto. O sea, v a r a empezar. Mira, de verdad. Eh. Eh, pero es cierto que el 6 de mayo va a pasar cerca de la Tierra un meteorito.、Eh, un meteorito y va a pasar muy cerca. No es tocho, pero sí va a pasar muy cerca. Vale. Para que os hagáis una idea, pues, pues, pues si, si esto es la Tierra, ¿no? Sí. Sí. Bueno, si esto es la Tierra, pues el meteorito va a pasar más o menos por aquí. O sea, como a una、claro. distancia de una Tierra. De una、digamos. Tierra. Más o menos, un poquito. O sea, que nos va a rayar el c a r e t e r o Incluso un poquito menos, diría vale, yo. no、okay. Son 8.000 kilómetros.、Eh, uh -huh. Así que va a pasar de, de refilón. Vale. El,、uh -huh. el, el bicho. Entonces, ¿hay probabilidad de que cambie un poquito la órbita、uh -huh. tal cual y al final se estampe? Pues hay una probabilidad entre 100.000, dice la NASA, de verdad, cuando mira los datos. s q u i quiere、gatos. que te toque la lotería? Es decir, tampoco es, tampoco es una entre un billón, claro, pero luego、claro. también hay otra cosita, ¿no? Y es que、sí. el, el meteorito es pequeño, muy pequeñito. ¿Pero ¿Es pequeño de, tipo qué? Es pequeño tamaño 10 metros. Es decir, por ejemplo, esto,、sí. esto también viene un poco de la paranoia de No Mires Arriba, ¿no? La p e l i、sí, que ha salido、sí, claro. de poco, ¿no? No puedes sacar esta cosa a Netflix y luego esto la m a t a porque claro, empiezas a atar cabos. El bicho de No Mires Arriba, que、sí. realmente sería mortífero, es de 10 kilómetros. Vale, vale, ok. Este bicho tiene 10. metros a y monada es cute Cute. a y viene con una carita así uh, uh. Claro, que es un meteorito el meteorito guay.、Uh. ¿Qué meteorito, bebé con está i chita o c que te cojo a a ¡Cochita! ¡Cochita! Mira, ya quiero que nos dé bueno、Más、luego te bueno. bueno mucho Quiero ¡Cochita! destruir! verlo. metros! ¡Te me abrazar. ¡Cochuco! Pa' ¡Ay, paras voy tú bueno también hay que tener cuidado porque、sí. la nasa en su momento、sí. dijo Mira, todo lo que esté por debajo de 40 metros,、eh, puta mierda.、Ah, yeah. Pasaron 10 años, cayó uno de 20 metros en, en Rusia, en Chelyabinsk,、Crespo. y reventó ventanas, mandó a gente herida a l s o s pitas,、eh, quebró líneas de tensión. Tenía 20, este tiene 10, es、vale. menos a ú n y. ¿Veis que es una cosita que te le come? ¿Qué queda <risa> de 10 metros? ¿Qué te come? ¿Qué te come cuando que... pasa por la atmósfera en cuánto se queda?、Eso? Muy poco, muy poco. De、claro. hecho, el de Chelyabinsk no tocó el suelo. Pero ya el hecho de pasar por la atmósfera genera una onda expansiva. Y e s a Una onda expansiva pues, como reventor o ventanas. y Como y cuando estás en una、eso. colchoneta y te pasa un barco al lado, ¿no? Que te creas que hay un rabo. Ay ay ay, ay, ay, ay, En ay, este ay. caso, mucha gente decía que sí, que se iba a quemar simplemente la atmósfera. Depende mucho del ángulo de entrada, ¿no? Como te venga muy recto, te puede crear un cráter. Y si te caes、no. en una zona. Exactamente. Te, te puede ser peligrosillo. Sí. Pero e n p r colapso b o n í s i m o En principio, es que hay que pensar. Haz una alberca para una piscina. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Tienen que pasar muchas cosas. O sea, ya no es solo que se desvíe,、Ajá. que no tiene pinta de que vaya a hacerlo, sino que encima te caiga en un sitio poblado. Ya. Y eso ya es muy improbable. Vale. Que... Tiene nombre. Tiene, tiene nombre. ¿Se lo podemos poner aquí? Sí, no,、eh, no porque ya tiene nombre, sorridáis. No, de hecho,、pues、se, detecta, llama? se llama 2009 JF1. Mira, de verdad, porque dos... le ponen nombres de clave Wi-Fi con los monoques, s <risas> No entiendo nada. De hecho, se llama 2009 porque se detectó en 2009. Es decir, ¿Ah? llevamos viendo este bicho venir desde 2009.、Ah, que viene despacito. e、pues、es está, está viniendo, ¿no? O sea, igual ahora mismo ya han detectado uno de 50 kilómetros. Que está viniendo,、sí. lo detectaron en 2002. Y sabe que se va a cruzar dentro de 7.000 años.、Pues、o, o se va a de cruzar、estilo. dentro de 10 años, pero dicen, no le vamos a asustar todavía. No, no, no. no. En, la, en la página de NASA está como la lista de, mira, estos son los que hay,、Ajá. estos son los que se han detectado. De hecho, muchos aficionados a la astronomía, mucha gente que son Eso, aficionados y que tienen telescopios tal,、sí. detectan、eh, estos meteoritos antes, de los, antes que los telescopios profesionales. Y Ay, ya tienen el beneficio de ponerles nombre y todo eso. Está,、no. está muy bueno. Hay como toda una comunidad de buscadores de meteoritos. Y hay de uno destructivo, destructivo Que ya esté ubicado y se sepa cuándo va a. Hay, hay destructivos, hay、sí. destructivos, muy destructivos. De estos, tamaño un kilómetro.、Okay. Recordad que el de Don't Look Up son 10 kilómetros, este es uno. No es destrucción del mundo total, pero, pero sí puede ser. Lo、eh, de cambio lo climático, no, puteador.、Claro. De parte de ¿no? la tarde. Claro. Eh, sí, que están más o menos detectados, están muchos de estos detectados, pero, pero, pero se ven que las órbitas de cruce están o muy en el futuro o, o a lo mejor sí va a pasar cerca, pero va a pasar tan rápido que eso Que la probabilidad de que se desvíe pf, O sea, tendría que pasar algo súper loco para. e、yeah. efectos prácticos, no preocuparse. Por ahora, sí, en el、eh, futuro cercano、uh -huh. no, no, no, pinta, no pinta nada mal. mal. Ahora. Ahora. ahora Ahora. ¿Qué? Es cierto Pero t que... de verdad, con la ciencia uno no está tranquila nunca. ¿Nunca, la... nunca、eh? Con la ciencia uno nunca puede estar tranquilo. Lo cierto es que de vez en cuando, pues. Hay ángulos raros en el sistema solar, hay como puntos ciegos, por así, por así decirlo, que son más difíciles verte algo venir. Y de vez en cuando, pues con pocos días de antelación, descubrimos algún bicho normalmente pequeñito, etcétera, pero, pero que no lo habíamos visto con años de antelación. A lo mejor tienes días. Hay uno, que, hay uno、eh, OCA 2019,、sí. que se detectó、eh, dos días antes de que pasara. Y pasó como a un sexto de la distancia Tierra-Luna. O sea, muy poco. O sea, Como eso se、si、hubiera desviado un poco, hubiéramos tenido impacto. de CAE que también se puede predecir. Y si hubiera caído en un sitio, pues habría que haber evacuado ciudades y, y protocolos de este estilo. ¿Y lo puedes desviar un poquito tú, por ejemplo, para que le caiga alguien que te cae mal? Claro,、correcto. como en Futurama, la Lanzo, bola de basura. La bola de basura, correcto.、Claro. Lanzar otra bola de basura para desviar、es? la bola de basura. ¿Esto se puede、eh, hacer? Se puede hacer.、Ah. Que, de hecho, hace muy poquito hay una misión de la NASA que se llama la misión DART. Que, DART, o sea, como.、Eh, DART, sí. DART, literalmente. Y lo que era una misión de prueba para decir, coño, si tenemos algún día que desviar un meteorito, cambiar el, un m e t e i t o Que caiga alguien que sea imbécil ya, ¿no?、Claro. Que por lo menos que mate O mejor que ni siquiera caiga a la Tierra, n o desviarlo un poquito para que. No, no,、si、que, que le caiga y que, que n o caiga el otro.、Okay, por mucho mejor. mandárselo a otros. Pues los tíos lo que hicieron fue mandar una misión a un conjunto de dos asteroides que va por ahí a su rollo. ¿Sí? n o Y son como dos y hay uno pequeñito que se llama Didimos, muy pequeñito. Ay, y a、chichita. este le mandaron una, una misión que. Dardo, o sea, es como la manera mejor de desviar un asteroide.、Oh. Mandar un bicho para que se estrelle contra él. Como pim. Ostión. Desarrollo carambola de billar. Tal cual, tal cual. Y te cargas el bicho. El, el impactador cinético se llama. Pero vamos, es una puta hostia un asteroide para que no Para que cambie su trayectoria. ¡Uh!、Oh. Y, y esa es. Principalmente nuestra mejor baza para desviar un asteroide.、Vale. Darle una hostia. <risa> Al final va a tener razón el o s m a s que las cosas arreglan a hostias. Pues,、eh, <risa> Aún así, hay muchas formas más. Más futuristas de desviar asteroides entre lásers. s d e s Desviaciones gravitacionales, llevarles ahí como una nave que le empuje gravitacionalmente,、oh. espejos. Incluso hay uno m u y c h u lo que es pintarlo. ¿Cómo? o ¿Eh? Pintarlo. o O sea,、dices? pintarlo. O sea, vas. Graffiti. Llevas, graffiti. Llevas una misión que una parte del asteroide lo pinte、uh -huh. de un color que lo que va a causar más o menos es que una parte del asteroide se desintegre antes que la otra. Entonces,、ah. funciona c o n una especie de cohete natural en el que el asteroide se te desvía porque. Le pues, barnizas pintado, un trozo. Porque le barnizas un trozo. ¿Cuándo? Pintura para desviar asteroides. Pero qué maravilla, ¿no? Qué que、bonito. de repente el c o s m o El arte y puede... la、sí. ciencia Ha u n i d o、sí, sí. q u é bonito! Todo junto. Ay, ¿ves cómo ver Arta a t Art a c k Y te iba a llevar muy lejos, Yuser? Ahora sabes cosas de destriar de, de... de asteroides. De Me junge Artax. t Claro. Así ¡Maravilla! que eso. No hay que estar o sentada nada atemorizado porque,、vale. en, en principio, tenemos un montón, una comunidad enorme, tanto de telescopios profesionales como amateros que están ahí mirando todo lo que pasa. vale Y también hay ideas. Es cierto que no del todo testadas y nos tenemos que poner en marcha para、yeah. testar todas esas ideas y tener misiones de verdad. Ya.、Yeah. que, Pero, pero, j o e r que la gente, la gente lista a gente l se ha puesto ahí a pensar qué cosas se pueden hacer y, ya hay, y ya, ya hay ideas. Qué bonito. Oye, muchísimas gracias. Cuanto un fractur,、bien. como siempre, por darnos un poquito de pacientífica. Eso es verdad. A vosotras. Así que la próxima vez que digas un meteorito, me hagas el u l a la tierra y dices, créete, que tengo enmalte de uña. Te lo debo í en un momento, ¿no? Ajá, te sí, preocupes. Sigue r e c h z a n d o Sigue r e s i r e a z a n d o Me da más certezas que este señor. <risa> muchísimas gracias, como siempre, Crespo, por traernos,、eh, bueno, por lo menos teorías bastante fiables. Ahora a y solamente hay que preocuparse de todas las. más de los demás、sí. que estás no te a g o b i e s tanto y user que a h o r a una cosita menos seguimos en el yu o estás escuchando yo u no te pierdas nada el programa de b o d a z o n yu o que empezó el año que se iba a acabar el mundo el 2012 pero esto fue peor en europa fm even tried to bite my tongue when you s t a r t shit. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. t h e did a girl that I hate for the attention. She only made it two days with a connection. It's like y o u r d o anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was in. Take it. that's what you call R、oh, fuck you and your friends That I'll never see again Everybody but your dog, you can love Fox, Fostin, r ¿me dejas usar tu TikTok? Que me he quedado sin datos y quiero ver una cosa. No, que mejorabas el algoritmo y luego me empieza a mostrar cosas raras. ¿Por qué no contratas la tarifa Heavy User y así tienes gigas ilimitados en redes sociales? Más raro de lo que te sale a ti. <risa> si es todo dinosaurios, cosas del espacio y juguetes. Que no son juguetes, ya te lo he dicho, son piezas de colección. Eh, sí, que sí, que sí. ¿Cómo es lo de la tarifa Heavy User? Pues que si contratas la tarifa Heavy User, tienes gigas ilimitados en redes sociales, llamadas ilimitadas, 30 gigas de datos acumulables, líneas adicionales al 50%. Además, no hay permanencia y cuesta solamente 20 euros al mes. ¿Y los GEGAS ilimitados me valen también para TikTok? Sí, y para un montón de redes más, incluso si estás de viaje con el roaming. g、wow. oh, Pues me voy a meter a VodafoneYou.es ahora mismo y contrato a la g y u s t e r de una. Estás escuchando, You, no te pierdas nada, el programa de VodafoneYou de True Crime, porque tener tan poca vergüenza debería ser un crimen en Europa FM. ¿No lo has visto eso en s televisión?、No. Joder, pues para ser periodista, bien, t o m t o c o Seguimos en You No Te Pierdas Nada cuando tienes la cabeza en otro lado y acabas de meter la ropa interior en el lavavajillas y la cuchara en la lavadora. De b o d a f o n y o u en Europa FM. Y estamos aquí con nuestra invitada, una super actriz tremenda, la que le va fenomenal, a pesar de que te dio clases conmigo. Es Georgina Moros. <risa> Porque sí, sí lo digo, que lo desvelamos la última vez que viniste, sí, sí, que hiciste un curso conmigo. Es verdad que solo fue de un día, ¿no? Un fin de semana, fue muy c o r t i t o No,、cortito. fue como una semana, ¿eh? ¿Una semana? Yo, ¿En serio? ¿Se te q u e d o corto? Yo creo que sí, porque me, me salté cole y todo. O sea, yo tenía 12 años. Y... Acércate un poco más al micro, porfa. Bueno, yo, tenía, yo tenía 12 años y me, y me salté una semana de, de colegio. Así Qué fuerte que... por mí. p Oh, r y puedes llamarme sensei si quieres. <risa> <risa> es que se flipa ella, ¿no? <risa> 12 añitos, claro. Entonces, claro, la pillé joven y no, no me dio tiempo. Para dejarle mala huella. Y por eso es una super actriz. De hecho, vienes a presentarnos Código Emperador, que se estrena ya el 18 de, marzo、eh, 18 de marzo en cines. Y eres una de las protas, tiene un pintón que flipas. Y claro, nos hemos hecho con el tráiler, p ó n m e l o No hay nada más imprevisible que un político sin muertos en el armario. Siempre hay alguien que sabe algo. ¿Tienes algo bueno que me quieras contar? La verdad. A ver si la encuentras. Tiene un perfil falso en redes sociales. Eso suena bien. Me llamo Alex. Wendy. ¿Cómo vamos? Han vuelto a casa. Hay un problema en la urbanización Los Altos. s p a r e c e que le he roto la puta cara? Estamos hablando de un equipo que tiene como presidente a uno de los empresarios más influyentes de este país. No, no, de n u n c i a n i é n Están pasando, cositas, ¿Están? están pasando cositas. Yo veo trapos sucios, política, armas, pero eso ya son cosas del día a día ahora mismo con la situación que tenemos.、Eh, creo que La realidad igual ya ha superado cualquier ficción que se pueda hacer. Sí, sí, sí. Y creo que algo que tiene esta película que es guay es que te pone como delante todos estos temas de corrupción, del poder, del abuso de poder,、eh, pero te lo pone en un sitio muy cerca. Entonces es como que da más miedo todavía porque está tratado desde tanta verdad que dices, mierda, estamos rodeados de, de todo esto y no, no, no nos damos mucho cuenta. O sea, lo vemos todos los días en los periódicos, aunque se, quede, pero se nos olvida muy rápido.、Uh -huh. ya. Hmm. Eso es, lo, eso es lo malo, ¿no? Que a veces tantas malas noticias hacen que nos parezca que es lo normal. Claro, sino, no hay que、claro. normalizar estas c o s a No, no, no, no. Tu personaje dentro de la peli se llama Marta. Sí. Cuéntanos un poco de ella, a ver, explícate. Pues, bueno, la veis aquí en el tráiler ahora. Es, es una chica como así, aparentemente muy arrolladora y con mucho power y con las cosas muy claras.、Uh -huh. Pero tiene un pasado un poco oscuro que, que no está muy orgullosa y que ha intentado enterrar, pero cuando vuelve el personaje de Luis Tosar, de Juana, a su vida, pues le hace como volver a desenterrar. Este pasado. Ahí va. Mm, sí, mm. malas cosas, malas cosas. Claro, Marta... Es como. Sí, Marta, a Marta le, van, le va a costar un poco deshacerse de, de, este, de este tipo.、La、Marta lleva un equipaje encima, arrastra cositas del pasado. ¿Tú tienes mucho equipaje también? Mmm. No, no mucho, la verdad. O sea, Nada, que... o sea, no tienes la típica cosa que te despierta a las tres de la mañana, tipo llamé a la profesora, mamá, porque <risa> <risa> esas cosas no te pasan, ¿No ninguna de esas、eh, que te ataca a las 3 de la mañana. Saludé a ese señor, pero no me estaba saludando a mí.、Claro. Ah, Dios bueno, mío, me、sí. h i c i e r o n una cobra atroz. <risa> esas cosas, Esa, sí, como de vergüencita ajena, n o que、Total. lo piensas y dices, o sea, tierra trágame. Sí. sí, de esas sí que tengo, de esas sí que tengo. a l g u n a que nos puedas contar así? <risa>、eh... Ahora te imaginas que dices, di un curso con 12 años que no quiero recordar. <risa> eso l e persigue.、Sí. Eh, ¿Por qué lo hice?、Eh, pues es que así que se me o c u r r e ahora, pues no sé, ninguna, pero sí, típico de, de, de, de equivocar. ¿Sabéis lo que me pasa mucho? ¿Qué?、Eh, en situaciones desde que era pequeña, como estar en medio de un examen, todo el mundo concentrado en silencio y tener el impulso de levantarme y empezar a chillar. ¿Nos ¿No o pasa? <risa> ¿No, la verdad? <risa> vale, pues a mí me pasa mucho. O sea, como de. de La situación es que todo el mundo está muy serio, muy tal. Me apetece como empezar a chillar o ponerme encima de la mesa. Pero me fascina. ¿Lo has llegado a hacer alguna vez? No. Tienes que probarlo. ¡Dale! Me poner. voy a r por... ¡Dale, dale! <risa> ¿Quieres dale! e que nos quedemos así calladas y tú te levantas Por favor, en plan, como de la nada, ¿sabes? <risa> me parece maravilloso. Ahora quiero hacerlo yo, una terapia. <risa> sí, qué bueno. Sí, sí.、Eh, seguimos, ¿no?、Eh, ¿no? Ignoramos la pregunta sobre la profesora g u a p í s i m a Ignoramos la profesora, profesora <risa> Guapista. Ya, ya hemos hablado bastante de mí, por favor, hasta aquí y o <risa> Vale, de acuerdo. A ver, empezaste a actuar con cuatro años, ¿verdad? Sí, muy chiquitita. <risa> ¿Y cómo ha cambiado tu forma de prepararte para los papeles? Pues es que antes no me preparaba. O sea, yo creo que antes jugaba y. Bueno, s、sí、é que me preparaba porque hacía cursos, pero,、claro. pero en el momento de actuar yo creo que ni lo pensaba y hacía lo que estaba escrito.、Uh -huh. Y ahora sí que Pues intento concentrarme más, hacer algunos ejercicios, prepararme más las escenas, las relaciones.、Eh, hago coaching muchas veces. Con, sí Entonces intento, como sobre todo, como hacer el previo a lo, las escenas que se ven, ¿sabes?、Uh -huh. Y claro, entiendo que cuando una, o sea, cuando una persona se dedica en paralelo Pues a crecer básicamente y a estudiar y a actuar, ¿todo、uh -huh. eso cómo conseguías compaginar? ¿Había algún momento en que dijeras...?、Uf. ¿Esto se me está haciendo duro?、Eh, sobre todo en bachillerato, que por ejemplo en s e g u n d o de bachillerato me fui a Italia dos meses a hacer una peli.、Uh -huh. Y claro, ahí sí que me salté muchos exámenes y luego me tuve que poner al día súper rápido. Mi padre pobre iba todas las semanas a buscar los apuntes, hacía fotocopias y me los mandaba bueno, para que、nada. yo fuera estudiando. La verdad es que no estudié nada, ¿sabes? Y de repente <risas> llegué a final del trimestre y tenía que hacer un examen de todo lo que había pasado en el trimestre sin haber dado nada. Ahí va. Y eso sí que fue un poco mortal. Hombre, claro. Sí, pero bueno, era buena estudiante, se me daba bien. Igual de, de esa época te vienen las ganas de chillar y g r i t a r en los e x á m e n e s Igual,、no、puede ser, en plan, <risa> ¡no puedo <risa> más! Tengo <risa> de Italia, joder, d a n o un respiro, ¿no? Refiero, ¿no? Puede ser, puede ser. Bueno, g e o r g i n además a de Código Emperador, evidentemente tenemos que hablar de la quinta de Élite, porque es que cada vez、uh -huh. que vienes estrena Élite. Ya, claro, qué fuerte. Lo tenemos que contar. ¿Cómo va? ¿Qué, qué, qué, qué sensaciones tienes de esta、eh, temporada? Pues, pues creo que justo cuando vine estábamos rodando la, la quinta temporada y te dije, pues hay dos personajes nuevos tal.、Sí. Y me reafirmo porque hay dos personajes nuevos que son súper potentes. Estrenamos el 8 de abril,、uh -huh. que se anunció ayer. Y.、Um, es que más, más de todo, es que. ¿Qué te, te voy a contar? Más de todo, o sea, más de todo. Siempre se puede en élite. Sí. Sí. Sí. Sí. sí. Siempre se puede. Sí, siempre se puede, ya que te guste, ¿no? Pues ya es otra cosa, pero por poder se puede.、Um, y luego, pues estos personajes que molan mucho,、um, luego Cayetana. Cayetana tiene una buena trama. Como creo que en Elite casi todas las relaciones que hay son bastante tóxicas.、Uh -huh. Y de repente Cayetana se deja de tonterías y se deja de relaciones y se centra un poco más en ella. Y eso me gusta. Qué guay.、Uh -huh. Sí, muy sí, bien. bien. Georgina, tú siempre dices que te cuesta mucho menos hacer escenas de sexo que dramáticas. Esto porque ya te han hecho olímpica, e h c l a r o ya es <risa> natural. Ya tengo como un máster. Claro. ¿Qué es esto?、Eh, sí, o sea, porque al final están tan coreografiadas que. Y ahora, por ejemplo, tenemos、eh, una coordinadora de intimidad que se llama, que es una figura nueva en España que se, está mucho en Estados Unidos、uh -huh. y hace. están todos los ensayos y hace que todo esté mucho más coreografiado. Ok. Entonces. Tú no vas a hacer en plan típico de. Y se enrollan, vale, se enrollan que es, pues dura un minuto, os besáis, tú le quitas esto, él te besa aquí, ¿sabes? Y hace. Y t i e n e muchas más protecciones. Y se encargan también de que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo realmente porque quieres, ¿sabes?、O、Como、no. que. Bueno, con todos estos temas de abuso, de poder, de tal, no sé sí, qué. Y que pues, la situación no te sobrevenga, ¿no? Y、exacto. que de repente te veas en un momento complejo y por no cortar、mm. y ser profesional, ¿no? Que, y que creo que siendo jóvenes, pues estás en un sitio mucho más vulnerable porque estás tan agradecido que te s a l i Mal decir que no, y tú claro, dices,、ya. ostras, me han cogido, pues sí, voy a hacer todo lo que me digan. e s、pues、como no, puedes poner límites también. Entonces está guay porque esta persona se encarga de, de pues, ver que todo el mundo está cómodo、uh -huh. y eso se agradece un montón. Pues sí, la verdad es que está muy bien. Y Jordina, tú eres supersticiosa porque hemos visto alguna vez que llevas en el bolso como unas piedras místicas o algo así, ¿no? Uy, sí, eso nos tiene que c i r qué? é son? son las piedras místicas? Pues son piedras,、eh, cada una, bueno, son minerales y cada uno tiene como una energía y sirve para diferentes cosas.、Uh -huh. eh, yo llevo sobre todo, pues, obsidiana. Diana, Por ejemplo, que te, te, es una piedra protectora que te protege de las malas energías,、eh, cuarzo rosa que te, es como que potencia pues, el amor, potencia como las buenas vibras. Es ¿Qué tamaño de roca estamos hablando? Es de ¿Cuánto d e te pesa el bolso? Claro, te <risa> claro, te、ah, repente, Georgina te mete con el bolso y te, te, te, <risa> te hunde la c a r a p a dentro. Sí, sí, es verdad. No, no, son, son pequeñitas. O sea, las llevo como en una bolsita así pequeñita、Ajá. y ahí llevo unas cuantas, pero son pequeñitas. También en casa sí que tengo una más grande, por ejemplo,、eh, que no sé cómo se llama ahora, pero es una. Eh, como lila, que también es como para ¿Mapista? la protección. Pues ¿No? sí, sí, sí, que te protege la casa y te da buena energía la casa. Qué guay. Sí, me,、sí. me molan estas cosas. Y tú notas, por ejemplo, que si por lo que sea, ¿no? Te dejas el bolso en casa o tal, te da como un poco de ansiedad de, ay, l a p i e d r a me va a pasar algo. No, no, porque sí que tengo al lado de la mesita de. Es que tengo en todos lados. <risa> en、a、la, la mesita. Sí, no pasa nada. En la mesita de noche tengo, entonces. Eh, cuando voy a dormir o algo, pues las toco a ver que tampoco soy una loca, que aquí, madre mía. Vale, no sea, llegas a niveles Gwyneth Paltrow, ¿no? Del huevo no, por él, no. Aunque me encanta su serie, no sé si la habéis visto. ¿La de Go? o Sí, me encanta. Es increíble. Es increíble, o、Muchas、sea,、cosas. es una serie que está en Netflix, pero que no, o sea, no es serie, es como documental y ella explora diferentes terapias naturales. Y una se toman setas y ven、sí. como los efectos terapéuticos. En otra, no sé, la respiración. En otra, una cosa como mística. Me encanta. Yo soy muy, así, soy muy de probar cosas en general. Como a ver qué me va funcionando, ¿no? O sea, ¿Qué cosas que... has probado? así Por ejemplo, o sea, las piedras de momento, te, te a y a g u a s porque tienes patas partes. Claro, pero yo qué sé. Hombre, <risa> yo no soy tan fuerte, Maya, pero. <risa> vale. No sé pero, si p o a e m o s probar ayahuasca, tenemos aquí un, un titular. No, pero yo qué sé, pues el horóscopo, o de repente la numerología,、sí. esas cosas, ¿no? Pues mira, l o he probado todo.、Eh, la numerología, fui a un numerólogo a que、uh -huh. me dijera pues mis números. Y pues me p a r e c e interesante. Luego también cosas más clásicas. O sea, hago terapia normal de、uh、toda -huh. uh -huh. la vida también. Sí.、Eh, Eh, pues luego el tema de las piedras. Luego, cuando estuve en México, hice Temascal, que es esto, ¿sabéis qué es? Es como no si no, fuera、dale. un iglú de piedra.、Eh, bueno, que no es un iglú, o sea, es piedra y dentro tiene como un horno. Entonces hay como un chamán que tú entras, hace muchísimo calor y te da como con ramas y es como. Y cierran la puerta y todo y tú no puedes abrir la puerta.、Ajá. O sea, para abrir la puerta、uh. tienes que decir, abre la puerta. Entonces la abren desde fuera, desde dentro no se abre. ok Y es como un ritual un poco como de, de los pueblos así como. Más indígenas, que es como para limpiar energía, para conectarte con la madre tierra. Y cada. O sea, hay como cuatro fases que cada fase es. Pero un si te lega l con la rama fuerte, se le puedes devolver. <risa> en plan, como el tren de la bruja. <risa> claro. No, pero es muy gracioso porque está como con una ramita, se te va diciendo, yo qué sé, oh madre tierra. Y entonces te da como c o m o una limpieza, ¿no? Así. Una limpieza, sí, muy completo. Qué fuerte. Qué maravilla, muchas cosas. ¿eh? ¿Y hay alguna que digas, mira, esto no me ha servido de nada? Eh, yo creo que siempre de algo, de algo te sirve, ¿no? Sí, Aunque sea como para una experiencia que dices, mira qué experiencia.、Ah, y yo e s p e r a no volver、mierda. a hacerlo. Sí, sí exacto. o q u e hago? Es una mierda, pienso esto para monólogo. Ya me vale.、Exacto. Ya me v i e n e bien. Sí, como actriz, yo siempre, mira, digo, qué, qué positiva soy, ¿no? Como actriz, si me pasa una cosa mala, digo, mira, siempre lo puedo utilizar como actriz, ¿no? Claro, una herramienta un más que tengo. Exacto.、Claro. Pues sí, muy bien llevado. Hay una cosa que no utilizas como actriz porque la tienes atravesadísima y, y no sé por qué, porque es un lugar maravilloso y lleno de. Gente estupenda, que es Twitter. Ah, sí, no. no. <risa> es que no he pillado el. O sea, yo creo que, que si, si tienes muchas cosas que decir y, y tal, pues genial. Pero yo en mi caso recibía más que lo、claro. que daba y era, estaba un poco, no estaba muy en balanza, ¿sabes? Y,、yeah. y, y, y sí, es verdad que. No sé, me parecía como un sitio en el que es como demasiado gratuito decir lo que piensas, igual. Y entonces, para bien y para, para mal. Y en mi caso, me, me sobrecogió lo mal. Entonces dije, ¿para qué? Te dan b a ganas、bueno. ahí de contestar y de meterte en jaleo.、Eh, sí,、idea. este es el problema.、Claro. Entonces dije, no, no, no entres, no entres ahí. No entres. Mejor, no. m e j Oye, r o si entras, flipas, es en tu Instagram porque tienes más de 4 millones de seguidores. O sea, tú, si quieres, puedes invadir La Rioja. <risa> Así, tranquilamente.、Sí, Uno, pero、si、para Rioja,、eh, que es lo más. Pero te quiero decir, o sea, tú, de repente puedes montar la pardísima. ¿Se pues, ¿Te h a ocurrido? Pues, pues se me ha ocurrido. Bueno,、eh, invadir La Rioja, no, pero、eh, <risa> igual.、Eh, no, invadir no está bien. Invadir no, no está no, bien. En general.、Eh, el día no, no, ahora mismo no. en el tema del día y no, no, no mola. Pero、um, sí que es verdad que b、bueno, u es n o e una plataforma que te da mucha visibilidad y sí que intento pues colgar cosas que igual puedan hacer más bien que mal,、uh -huh. um, pero también tiene su peligro, claro, porque、um, la puedo liar, la puedo liar. Entonces intento no compartir muchas cosas sin tener suficiente información.、Uh -huh. ¿Sabes? Esta cosa creo que con las redes sociales todos nos creemos un poco periodistas y un poco fotógrafos y no, creo que hay que dejar el, estos oficios para la gente que. Se dedica a ello profesionalmente y estar bien informados. Sí, q u Es e una gran v e n t a j a de Instagram, es que puedes borrar comentarios. Totalmente, eso es maravilloso.、Sí. Oye, otra cosa que quiero comentar antes de que pasemos al juego es que, claro,、eh, te dirigió w o o d y Allen en la película Rifkins Festival、uh -huh. y una cosa que hemos leído que me encanta es u e s un señor que habla bajito y tiene muy claro lo que quiere. Dijiste esto de él,、sí. pero bajito nivel, o sea, ¿te ¿ha t e hablado tan bajito alguna vez que te ha dicho algo que no lo has entendido y has hecho. Sí, sí, sí, porque te d a a vergüenza preguntar? Es que fíjate que yo estaba como muy nerviosa por encontrármelo el primer día. De rodaje, no sé qué, en plan de cómo será este señor, tal. Y de repente llegué y me giré de golpe y estaba ahí delante y casi no le vi porque también es muy bajito, o sea, es muy bajito y habla muy bajito. Y, pero muy bien, muy respetuoso, como es como sí, tiene mucho respeto por, por la gente, lo tiene muy claro, haces una toma y chao. O sea, no te creas que te va a hacer repetir ahí lo más grande. Entonces, bien, mi experiencia fue como fácil, ok, ya está. Qué, qué guay. Pues mira, la experiencia que, ven, que viene ahora no sé muy bien cómo va a salir. Porque tenemos preparado un juego muy loco, Georgina, pero te、uh -huh. tienes que quedar y esperar a una canción y enseguida seguimos. ¿Estás escuchando? You No Te Pierdas Nada. El programa que lleva 10 temporadas diciéndote. El programa que estás escuchando. Como si no supieras tú el programa que estás escuchando. De Vodafone You en Europa FM. メドエスティロコモココ、ワポイロコ、ラティパーティコモパトエセロコン、コン、アッティーン、ソモモチョケダポコ。 Best�& Best�& architectural tienes Me、so correr el crono. En el fondo rayas o、oh, ェ o、no.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 La recicla y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.、Se、Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. l i p a s á n y Ecoembes. Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, el programa de Vodafone You que escucha a la gente que se tiene a sí misma de salvapantallas en el móvil, en Europa FM. m v a m o s Seguimos en You, no te pierdas nada. Cuando ser una motomami es guay, pero prefieres ser una bici mami y ser sostenible. De Vodafone You en Europa FM. Y está aquí con nosotras Georgina Muros y le hemos preparado. Bueno, yo no. Maya ha preparado un juego del que no tengo ni idea. Explícame, Maya. Sí, sí no está ni en tu guión. No, no,、pues、no lo tengo. Nuevo para todas. A ver, Georgina, tu personaje de élite escondía oscuros secretos. En Código Emperador, Juan trata de sacar a relucir pues, secretos muy oscuros.、Ajá. Así que hemos pensado que vais a competir las dos. Para... Bueno, competir no, más bien vais a. ¿Colaborar o competir? ¿Qué les hacemos?、Hmm. ¿Eh? ¿Eh? Creo que es más un colaborar, ¿no? Sí, sí, no, mejor. Venga, vais a, a ver, colaborar. Nos vamos aquí a poner como muy venga, competitivas al v a i s a colaborar para adivinar、Dice、qué hay. Que vamos en... a acabar como el chamán pegándonos así、Espeso. con r a j a de olivo aquí en el parque. ¿Qué pasa c á Pues vais a, a colaborar para adivinar qué hay en esta caja secreta. ¡Uh!、Oh, me encanta. Vale, vale. ¿eh? Si、me vais a ir、okay. haciendo preguntas. Vale. Y yo solo puedo responder sí o no. Vale. Si estáis muy perdidas, me podéis pedir una pista. Pero por cada pista que os dé. A cambio, tendréis que responder una pregunta incómoda, las dos.、Uh, vale, okay. ok. Voy a darte una, prim una primera p i s t a Jordina.、Vale. Esto es el Yu, o sea que lo que hay dentro es barato. Vale, v a e Esto descarta muchas cosas. Sí, eso es verdad. Vale,、Bye. me imagino no que no、we're. es nada vivo. No. Ok.、Eh, ¿Es de varios colores? No,、oh, un solo color.、Eh, ¿Puedes hacer algo con ello? Sí. Bueno, claro, con t ¿no? o d o p e r o yo te, te he visto por d ¿sí? o n d e i b a s ¿sí? s i r v e para comer? No. Vale. ¿Puedes dibujar? No. ¿Es blandito? No. ¿Es algo relacionado con élite? Sí.、Mm. ¿Son unas braguitas? No. no. <risa> e s materia de escolar? No. ¿Es un cuchillo? No. ¿No?、Mm, quiero una pista. Venga, voy a pedir una ¿Sí? pista. Sí. Venga, vale. La pista. Bueno, primero las preguntas incómodas. Primero vaya confía Sí, primero las <risa>、no sí, sí. preguntas incómodas. Pregunta incómoda. ¿Qué es lo、Asumo. más embarazoso que te han pillado haciendo tus padres? ¡Uh! Buah, mis padres me pillaban haciendo cosas horribles. Pero una de las cosas que más vergüenza me daba es que yo hablo mogollón sola. Y cuando era pequeña, varias veces me pillaron agradeciendo un Goya en el baño. ¡Ay, ay, ay qué、oh. bonita! Sí, ay, qué、Georgina? bonita vosotras, porque no es vuestra vida. Yo me quiero morir. <risa> sí, sí. ¿Tú, Georgina?、Eh, pues yo、eh, fue una vez con 14 años que hice una fiesta en casa,、eh, porque ellos n o estaban primera vez en mi vida q con una fiesta. Invité un mogollón de gente, se me fue de las manos. Y los vecinos de abajo vinieron, que conozco de toda la vida. Vinieron a quejarse.、Uh. Yo no me enteré porque iba muy borracha. Y al día siguiente mis padres me dijeron: Has hecho una fiesta en casa、y、yo. n o Y sí, se habían enterado. Oh, oh Dios, Dios, Dios, Dios, Dios mío.、Poco、borracha a nivel. Curso, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Borracha <risa> nivel. No conozco a mis vecinos. e s u n m o Sí, sí, sí. Habéis ganado la pista. La pista es que es muy valioso, sobre todo simbólicamente.、Mm. Y se puede levantar con una mano. Pero qué mierda de pista es, s e s a Es un pistón. A ver.、Mm. Eh. Es muy valioso simbólicamente como... y se puede levantar con una mano. Ok, ¿sirve para pagar cosas? No.、Mm. Es, eh, como ¿Es como、aquí. un talismán? No. Sí, es muy valioso simbólicamente y se puede levantar con una sola mano.、Eh, ¿Sirve para hacer deporte? No. Estoy perdidísima. ¿Para <risa> hacer deporte? ¿Yo qué? Estoy perdidísima. <risa> muy v a l i o s Estoy perdidísima. <risa> Nada que ver.、Eh, no es una piedra, un mineral. No. Quiero otra pista, me voy a humillar ¿Sí? otra vez. Venga, sí, sí, va. Sí, sí, sí, sí. La pregunta sí, sí,、no. incómoda es: ¿cuál ha sido el mayor rechazo que has sufrido? o u u u Muchísimos. O sea, quiero decir, ¿pero a qué nivel?、Eh, ¿Emocional, laboral? Hay m u c h o que、eh, más me gustan de rascar.、Eh, pues vamos a ver qué te puedo decir. Es que, tengo, es que o sea, me cuesta elegir de las veces que me han rechazado. Sí, yo, o sea,、sí. yo tengo muchos como, bueno, de todas las pruebas que me han rechazado, ¿sabes? Que he tenido algunas que me ha dado más igual, pero han habido otras que, hostia, me apetecía muchísimo y, y, y pica más, pica más. Mira,、claro. yo recuerdo que me presenté a una prueba para un musical y entonces llegué, me senté, me dijo, dale, y d i c e hice, ah, y me dijo, vamos a hablar. Así, ¿eh? Tal cual. O sea, no llegué a la segunda nota. No. Sí, sí, me dijo. Mierda, y obviamente, claro, no me llamaron nunca jamás. Bien, bien, bien. Me gusta que os abráis así ante, ante, ante mí. i l l a z o Vamos con la pista, que es. Suele ser del mismo material que las joyas. ¿Eh? Del mismo material que las joyas. s o a l o simbólico? Claro, oro.、Eh, p a n de oro? No, no. ¿Simbólico? Algo. n valor simbólico, simbólico, se puede levantar con una mano, es del mismo material que las joyas.、Eh... De materiales buenos, generalmente. No tiene por qué ser、TikTok. oro, puede ser,、mm. pero. Tic-tac. Buen material. q u é es? Una bala de plata, estoy perdidísima. No. No tengo ni idea. Otra, vamos v a m o Otra s v e z Humillación. Venga, va. La pregunta es: ¿cuáles son las tres últimas búsquedas en el historial de tu móvil? ¡Uh! No tengo、ver. el móvil. ¿No tiene el móvil? Pues, ¿cuáles crees que serán? Venga, va. Voy, voy, voy. Sí, sí, sí. Es que yo, yo busco cada mierda. Vamos a ver. Eh.、Um... Pues mira, tengo Charo López Ana Morgade, porque es el show que hago. Por cierto, voy a aprovechar para hacer promoción este viernes y esto estaba buscando ficción de esa f a n f i c t i o n escrita en w h a t s a d p Estaba buscando el link para las entradas, para colgarlo en redes sociales. Que por cierto, este viernes actuamos en el i n r i s u s de Barcelona y este sábado en el Príncipe p í o de Madrid. La siguiente, una que se llama WhatsApp Web, canción de Doctor Fantasy. No sé por qué he buscado esto. Y la tercera es Yoka Loca, que es mi japonés favorito. Yoka Loca. Sí, esperamos. Detrás tengo bebé, un año se mueve mucho durmiendo. Que lo he buscado por lo que sea. Por lo que sea. Una curiosidad que me ha surgido. Un beso, Martina. Te quiero tanto. o qué e s ¿La búsqueda así más loca que crees que has hecho últimamente? La búsqueda más loca.、Eh, o sea, no más loca. Creo que la última es: ¿dónde me puedo hacer una analítica de sangre? <risa>、eh, no、está mal,、no、está mal. Porque me tengo que hacer una.、Eh, ¿Aves? Porque estoy siempre en el ave, es que no, no, no, no creo que sea muy loca, la verdad.、Eh, pff, no se me ocurre está malo, nada. Está malo. ¿Cómo hacer granola? ¿Cómo hacer, ¿Cómo granola? ¿Cómo hacer granola? ¡Uh, ¿sabes? qué rico! He, he aprendido una, una gran receta. Mira, pues si、sí. nos habéis ganado sí, la sí, pista, sí, sí. que es, es algo que te dan y suele ser un día especial. ¿Pero qué? ¿Es una medallita? ¿Es, un, es una, una, una. ¿Qué? Una, ¿Algo que te dan que es como de joyería que en un día especial que e d c o m o algo de la una... comunión n、no. o de tu boda? No. Algo que se da en un día especial. u tú no te lo compras esto, te lo dan. Uy. Me tiene absolutamente intrigada.、Eh. Son, la, son las placas esas que tienen los soldados que las encuentran cuando se han muerto. No. ¿No? Estoy perdida. Ella p r e g u n t a si tenía que ver con élite y tiene que ver con él. Tiene que ver con élite. Vale, ok, voy a centrarme. ¡Un trofeo! ¡Sí! ¡Toma! a e i s igualito que el de la serie.、Igual. ¿En serio? Igual. A ver. Qué bonito, por favor. Hemos. A... <risa> <risa> Hemos a ver, igual d la primera.、Darla. Gracias. Muchas gracias,、chicas. Ay, es un Oscar falso. Déjame, lo que voy a hacer una、sí. cosa en el baño ahora cuando termine el programa. Voy a hablar yo sola y voy a hacer el agradecimiento. No seáis、Justo. guarros, que no iba por ahí. Se cierra el típico. Me iba a inventar l agradecimiento. l Vente sucia.、Sí. Yo también l o habría pensado. Pero, hombre, a forma y s ¿no? ¿Cómo creéis que es mi cuerpo? Estos codos no caben. Estos codos no caben. ¡Ja! ¿Nos da tiempo a otra caja misteriosa? La verdad es que no, pero. No. Mira, sí, pero, pero vamos a darle, vamos a darle, claro que sí. Sí, un poquito, vamos a、sí, darle. Vamos r á p i d o os doy ya alguna pista. Nada más. Venga, venga, una venga, de entrada,、ven. porque si no. Una pista de entrada es que la usa toda la familia. La usa toda la familia, a p a p a el、vale. higiénico? No. <risa>、eh, ¿Es de comer? No, vale. Eh, es un utensil. i o Ah, no. <risa> es un utensil i o para comer, muy bien.、Eh, ¿Es para ver la tele? Sí. ¿Tú mamando? No. Ay, lo usa toda la familia. ¿Es para ver la tele? la tele?、Eh, ¿Un sofá? No cabe. No, vale, ok. Venga, acéntrate. <risa> Soy buenísima en este juego. ¿eh? Es para ver la pista, tele. Otra pista, Es difícil recuperar la de un ex. ¿Es difícil recuperar la de un ex?、Mm. Eh, ¿Son las claves de Netflix? ¡Sí! ¡Wow! ¡Vale! ¡Oh! Y todavía nos queda tiempo para una anécdota brillante más. Venga, ¿En serio? Venga, pues os pregunto:、eh, oh. ahí la tienes, una clave de Netflix, claro que sí. Es cambio Netflix por cerveza.、Ah, <risa> ¡Qué bonito! Venga, ¿alguna vez.? ¿Has dicho una mentira que te ha salido mal?、Uh, ¿Alguna vez has dicho una mentira que te ha salido mal?、Mm. Eh, hombre, eh, hay una bastante reciente, sucedió tres, hace tres años, le dije a la directora de este programa: Claro que sé hacer un programa de radio, no te preocupes. <risa> bueno, bueno, ¿tan mal no ha salido? ¿No ha salido tan mal? Bueno, bueno, pero y segura q u e le preguntes. <risa> ¿Alguna mentira que me ha salido mal?、Mm. Plan sí, sí, sí, yo hablo alemán estupendo para esta serie. Ah, bueno, sí, eso me ha pasado. O sea, yo hice una película de Disney y en, en, en la audición tenías que cantar y bailar. Y claro, yo no canto, o sea, no canto, ¿vale? Entonces,、eh, pues yo fui a cantar y fue un cuadro. Pero aún así me cogieron y luego n o tenía que cantar, entonces, genial. l eso qué tenéis en común las dos? Sí, como、sí, s unas mentirosas. Total. Pero hemos ganado este juego,、y、Georgina. Como siempre, es un placer tener que ir al parquecito. No hace falta que Luis te saque sa sa sa sa este. Esta temporada para que vengas, ¿eh? claro, Vale, pues perfecto.、No、pues cuando queráis, me invitáis y jugamos a cosas.、Sí. Qué maravilla, Josie. h á b n o s en el You. Gracias, gracias, Esto es You No Te p i e r d a s Nada, el programa de Vodafone You que escuchas nada más levantarte porque tienes horario de streamer de Twitch en Europa FM. q u i e s a á n i patí, esa vida ya no tiene. オー ピアノでてる人はあなたのことを知っている人はあたのこを知っている人はあたのこを知っている人はあたのこを知っている人はあたをたをたをたをたをたをたをたをたをたをたをたをたをたをたをたをたをたをたをたを la bollería industrial te lo tragas pero al final te sientes muy culpable de bodafon y o u en europa fm lo primero vin pan truco, truco seguimos en yo u no te pierdas nada de bodafon y o u en europa fm y yo u ser si ya no puedes más viendo c ó m o todo el mundo triunfa en el amor y tú no te comes un rosco porque tienes las habilidades de una baldosa Vengo en tu ayuda. Te regalamos un mes gratis de Tinder Gold solamente por ser user. Y si no eres user, píllate ya la heavy user. Y te llevas también ese mes gratis de Tinder Gold que viene con, la, con likes ilimitados, la capacidad de ver a quien le has gustado y la función retroceder. Entra en vodafoneyou.es, hace user y aprende a ligar mi vida. Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, el programa que lleva casi tantos años como saber y ganar, pero se conserva peor. De VodafoneYou, en Europa FM. Hola a todos. ¿Qué tal estáis? Hola, somos. Dos. Seguimos en You No Te Pierdas Nada. El mail del casero avisando que te va a subir un 7% el alquiler por lo del IPC. Y tú que te alegras, ¿verdad? Qué bonito. Te alegras por e l i m por t o s u s muertos.、Sí、te alegras por Europa FM. ¿Qué ha pasado, Lorena? ¿A ti también te lo han subido? Sí, me alegro, sí. No,、claro. hombre, pues basta ya que nos suban las cosas. Basta ya. Tenemos aquí a Lorena Castel, que ya sí que es un subidor. Basta de que nos u b a n las cosas y los dineros, porque no están subiendo los sueldos, no están subiendo. Eso da, sí, eso、da. Están subiendo nada, solamente las cosas que hay que pagar. Bueno, dicho esto, reivindicación. Reivindicación que ayer、eh, pedí chino, ¿Sí? ¿sabes? p e d í comida china de un sitio que me gusta mucho.、Uh -huh. Y me dice el repartidor: me dice,、eh, Hola, mira, es que habrás notado que te ha subido, que te ha subido、uh -huh. la, el pedido y tal. Bueno, es porque como ha aumentado lo del precio del aceite de girasol y tal, yo realmente no había visto que había aumentado、no、el pedido. No, había a u e n t a d o No me había fijado porque, como siempre p i d o más o menos lo mismo, a veces varían los platos un euro, dos euros. Y pensé, mira qué majo. Y tenía dos pavetes y se los di. Tenía dos pavetes que normalmente no suelo llevar suelto, porque con esto de que ahora pagamos siempre con tarjeta, ¿no os pasa que de repente quieres darle una moneda a alguien、sí. y es que no llevas nada? ¿El carro? Pues, Lo de carros de los supermercados. p o r f a v o r O sea, dejad n o una ranura para meter el iPhone. De verdad, ¿De verdad? ¿De ¿De para poderlo sacar. p o r q u ¿no? Es e que es imposible. Yo no, no hay manera de sacar un carro. Sí, deberíamos llevar como un adaptador aquí de cargador de USB. Porque s es ponga muy de señora de su casa profesional. Y cuando digo señora de su casa, puede ser un señor o una señora. Esto es,、sí. esto es una condecoración que tienes en la vida. Una monedita de plástico que yo he visto algunas h o m b r e s que ¿eh? la regalaban en Lidl. Claro.、No、que la puedes utilizar para sacar el carro sin tener monedas tú ni ser persona de eso. Pero soy a t e Que es un nivel muy pro. Sí, hay que, en, hay que llevarlo en el llavero. Y claro, claro. depende de dónde dejes las llaves. Y、si、llevar la moneda esa de plástico, igual tampoco luce. Claro, p o r q u la bueno, moneda、no、la s taquillas del supermercado. La deja a las llaves. Nos da igual.、Claro. Nos <risa> da, da igual. No podemos empezar la sección sin poner el estreno de Lorena c a s t e l en el desafío que te hiciste una coreo del Uptown Funk, que es una pasada. a a <risa> Para la gente de la radio. Absolutamente todo en una cinta de esas de andar que a mí ya andar me cuesta, pues se hace una super coreo brutal. <tose> ¡E yeah! ¡Mira, yo! o s h a m a Me encanta porque yo me animo a mí misma, ¿sabes? s m á s por f e s o r a de aeróbic, ¿eh? h i n the city! ピューペッキューラーコーヒー Atrás en ¿eh? la cinta, ¡pam! ¡Muy rico! ¿Cuánto tiempo te llevo prepararte esto? Bueno, la, la verdad、pasada. que.、Eh, debo, en, en esta prueba que era la primera teníamos dos semanas, normalmente tenemos una semana.、Uh. Porque claro, tú piensas que entre reto y reto realmente solamente tienes una semana. Esta es la primera, pues nos la dijeron un poco con más de tiempo、claro. y pude practicarlo. De hecho, Eh, menos mal, porque yo es que bailando soy un cuadro, ya lo he dicho mil veces. O sea, yo bailo muy bien freestyle, pero luego coreografías se me ve el plumero. Me cuesta mucho seguir a otra persona. A mí me gusta bailar a m i r o l l o Tú bailas por libre. Claro, Ann, por libre. por libre. Pero es verdad que me costó mucho, sobre todo la, la acrobacia, porque la cinta es muy ancha.、Ajá. Y claro, si tú eres bajita,、eh, al final, cuando te agarras, o sea, para que. Tienes los brazos muy lejos de tu cuerpo. Claro, claro y entonces, entonces luego hacer. hacer una vuelta tienes que tirar mucho de pecho. Y yo lo que tiro es mucho de brazo, pero de pecho no tengo tanta fuerza. Entonces ahí la verdad que me metí bastantes hostias en la cinta. Ay, pobre. O sea, de hecho, de, de caer así con el cuello y que la cinta te escupía. Ay. Sí. De hecho, no sé por qué no lo subí. Debo tener los vídeos por ahí. Tengo tantos <risa> vídeos. Que tengo, mira, el otro día lo estaba mirando. ¿Cuántos vídeos tenéis en el móvil? Uy. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde p u e d e s mirar Mira,、Nadie、os lo voy a decir、poco. porque es increíble la de información que tengo. Que digo, ¿cómo puede ser que me he comprado un móvil nuevo y está petado? Tengo 5.666 vídeos. Uh, yo tengo 106. Pero, ¿cómo puede s yo t e n g o 5.666 vídeos? Hombre, pues a ver, p、pues、u esos e s son los stories de hace tres días, que los tengas guardados. Tengo 1.300 selfies. ¿Qué os parece? <risa> <risa> <risa> 1, hay una carpeta que se、selfies. llama v í d e o s s sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Ostras. Tengo 18.309 fotos. ¿Qué dices tú? ¿Pero cómo no, puede ser? Estás fatas. Es que、ah, yo tengo. A ver, la verdad que el otro día estaba pensando. Digo, es que c u a n d o te vas cambiando de móvil, para la gente que se cambia siempre con el mismo móvil. Tengo tres timelaps que he hecho Yo, con time yo, time la primera foto, mira. La primera foto que tengo es del 3 de abril del 2013. ¿Qué me estás contando? Una foto de Splash. Dale, Zuma, esto, por favor. Ay, mona, d a g r á b a m e a mí, grábanme. Creo que esto s Timelapse, los h e v e r t i n a Es una foto de cuando estuve en Splash. Fíjate. Ay, que、monada. también tenía ahí. Me quedé con unas buenas abdominales. Estás、muy、ideal. Fuerte, es. ¿no? Sí, sí, muy bien. Mira, mira que, mira, que, que pequeña. Foto? Bueno, Lorena、claro, Castei, bebé, enfócalo. Yo con una falda de látex y el pelo recogido. Lorena Castei, bebé. Ay, es t o y pasando dropbox. Qué, qué pequeña. Bueno, da igual, después de admirar esta juventud que yo tenía en 2013, <risa> prosigamos al ancianismo. Venga, vale. Y con esta sabiduría que se me ha otorgado gracias a mi edad. Bueno, he estado viendo cosas que quería comentar. Ya sabéis que vengo muy motivacional. Sí. Últimamente, con el rollo de que estoy yendo a terapia y tal, estoy como yo abriéndome a otros mundos. ¿sabes? Muy bien. Total,、eh, frasecitas que、Ahí、me、va. gustan a mí. Mi primera ¿Siste? foto es con Mario v a q u e r i z o Ah, la que tienes en el carrete. A v Esa r l a e es la primera. ¿sí? Esa es la primera foto que t i e n e o guardada en el móvil. Oye, pero qué buena <risa> foto, ¿no? Sí, q u í soy yo, así ve. e s t á n d e s tapeando. Ay, aquí no eras madre. ¿Te acuerdas、Ay. cuando te divertías? Sí. Sí, sí. ¿Mi primera foto. ¿Cuál es tu primera foto, Maya?、Queremos、tengo miedo,、ver. Maya. Un pollo muerto en la carnicería. Pero por qué tiene s guardado tú, e s t o Porque、esto? me pareció muy bonito. Tenía la cresta. La de hipercola. Ya.、Yeah. Y me encanta que esto sea el tipo de información que a ella le gusta conservar en su móvil, ¿sabes?、Claro. No, no, pero ella no quiere c a m b i a r r e c u e r d o q u e acaba de decir, he hecho limpieza. O sea, ha hecho limpieza、sí. y ya está ¿De dicho, de no. o e 2018? El pollo del Carrefour de 2018 se queda. ¿A quién no le va a gustar un pollo muerto? ¿A quién no le va a gustar? o primero, primero.、Eh, creo que, que era para pintarlo de... o algo así, no me acuerdo ya. ¿Para pintarlo tú? Sí, Ah,、claro, eh, bueno, artista. Bueno, si、pues、era por alguna cosa de artista, me parece bien. Eh. Eh, debo decir que el otro día visité el, ¡Oh! La, si, visité el batisterio. No es un batisterio que nos lo dijo Maya aquí, que nos partió el corazón. ¿Qué es? Que ¿Qué no、es? es un cripto, no m c u e r d o Sí, un hiptoport. Un criptoport. Bueno, de hecho, en la puerta del batisterio pone criptoportico romano. Yes, lo pone.、Yes. Lo que pasa es que a mí me pareció que lo tenía que obviar porque Hombre, si yo decía criptoportico, nadie sabía lo que era. Un batisterio. Bueno, va,、eh, vamos al lío. Después de esto, he cumplido uno de mis sueños. Ya check, batisterio romano check. <risa> Falta entrar por dentro, pero es que me pareció mal reventar el candado porque、claro. quiero, no, te, no tenía ningún tipo de artilugio bueno, ahí. Bueno, pues mira,、cosas. desde aquí hacemos una petición oficial a las hermanas del batisterio, por favor. Están muertas, están muertas todas. El s muertas t todas? á hombre y Ay, el hermano. <risa> Pero están muertas hace mucho ya. ¿eh? ya. En Carmita hace un par de años.、Sí. Bueno, hace、sí. dos años no es tanto. Tú tienes un pollo anterior sí, muerto es cierto, de antes. Yo en mayo voy a ver el EC Homo. Ahí va,、ah, qué guay. Qué Porque tengo una boda al lado y ha sido como: sí, sí, sí, sí a la boda. s al lado del p e r e z o s e merece, vos, e m o s le l e e e hombre. Hay que ir a visitar también、pues, a la, la señora persona... aquella de Murcia que decía: a las manzanas cómo lo hacen para tener más manzanas? Yo antes me llamaba Sara, mi marido se llamaba Carlos, yo era v a r o n e s a su hermana me reempujó, me mató por celo. ¿Tenemos, tenemos que、buscarla. hacer Tenemos que que hacer ruta, t o u r t o u r de cultura pop. Y de de terminamos en el Palmar de Troya. Ay, me encantaría, pero desnudas. ¡Vos sí! ¡Sí! ¡Claro, sí. claro que sí! ¿Dónde está el tema? A qué diga, a que d i g a algo. Mira, está la puerta de la, la policía. policía ¿no? Acabo de ver una sirena, <risas> Juan. No se ha escuchado. Bueno, va, vamos al tema. He leído esta. Al tema, dice. Pero esto no se diferencia n a d a de tu sección. No, no, no. Sí, la verdad que por eso no he cortado, porque como me parece todo tan random, me viene bien. Pero bueno, por ejemplo. Tengo esto. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes.、Oh. Que tú dices, esto es una tontería.、Sí. Esto es una tontería. Pero esto tú lo has dicho. No, lo h e dicho c o n f u s i ó antes. No,、oh, el <risa> que inventó、eh? la confusión. ¿Por qué?、Noches. Porque si tú、Chino、sabes、japoneses. que tienes que hacer algo Man, y no lo haces, te sientes mal. Ya. ¿No sí, te pasa、sí. a ti?、Sí. Por ejemplo, yo, de, yo digo esta mañana, voy a hacer ejercicio. Me he levantado a las 8 menos cuarto. He hecho ejercicio. No lo he hecho. Y me he sentido mal. Pero bueno, me he sentido mal hasta que he dejado al niño en e l colegio y entonces luego he dicho, voy a hacer ejercicio ahora. Y ya me he sentido mejor. ¿Toma? ¿Estoy cansada ahora? Sí. ¿Me duele la espalda? Sí. ¿Pero estoy contenta? Mitad. <risa> no, no. <risa> ¿Podría haber estado descansando ese rato de más? Sí. Pero también es verdad que me he comido un trozo de bizcocho de mi madre porque ya no me está ayudando al mundo de la dieta. También es verdad. Es que todo no se puede, todo no se puede. Todo no se puede, confundido no se puede. Bueno, de hecho estaba leyendo, que es muy fuerte esto, ¿Qué? que las cirugías estéticas para chicas de 18 años、Madre. o menos. O menos, que ya me parece una locura, han aumentado 300% desde 1997 hasta el 2007. Madre mía. Imagínate, ahora hay ya casi un 600% de aumento de operaciones. Sobre todo, la operación que más se hacen, ¿cuál es? ¿Cuál diríais? Peras. Las peras. ¿Las peras cómo lo hacen para tener más peras? <risa> Bueno, pues las peras es lo que más se operan las chicas,、uh -huh. los senos. Pero que bueno, que desde aquí yo, la verdad, que lo diré, porque hace poco también otra compañera se operó de una reducción de pecho. Y yo creo que es interesante si tú tienes realmente un complejo que lo quieras hacer. Pero, pero veo más lógico un. Eh, una reducción por un tema de, de dolor de bueno, espalda. q u e la reducción no solamente es por complejo, es que llega a momento、sí, e、claro, que te complican.、Sí, sí, sí. Claro, complica o sea, cuando, sea. cuando eres muy pequeña y de repente tienes unos pechos que son muy grandes, al final es un problema porque te, te afecta también ¿no? a la manera de caminar, incluso.、Sí. Es verdad que luego, pues cada uno tiene sus cositas. Bueno, te haces tu s retoquito, ponte tus retoquitos, pero con 17 todavía no te has formado. Es que incluso si te pones pecho,、eh, a mí incluso me, me, me siguieron creciendo las tetas. Hombre, o sea, claro. Bueno, a todas. Bueno, de hecho, cuando. Tenemos la regla, tenemos más pecho, ¿sabes? s O cuando. Sí, sí, sí. Bueno, cambios hormonales, las cosas están desarrollando p s Pues cambios, estas cositas,、creo. guárdatelas para la segunda parte Ay, de no, tu, no, tu sección, porque que tenemos que poner una c a n c i o n c i t a y enseguida.、Vale. Regata, ¿Estás escuchando You No Te Pierdas Nada? El programa perfecto para jugar al Si Te Ríes Pierdes, porque seguro que ganas. De Vodafone You, en Europa FM. ¡Asa! Pull the door. 全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、a c 全然、全 a 全然、全然、全然、全然、全然、全然、o 然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、a 然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全 l 全然、全然、全然、全然、全然、全然、全 o 全然、全然、全然、a 然、全然、全然、全、全、全、全、全、全、全、o もうね Y no te pierdas nada, un programa ecosostenible porque lleva reciclando cómicos desde 2012, de Vodafone you, en Europa FM. Fui camarera, fui limpiadora, fui dependiente, y ahora soy la puta limpiadora, dependiente, camarera, ahora la ama. soy y Seguimos en Yuno o Te p i e r d a s Nada. Este coche que pasa muy rápido sobre el charco que tienes justo al lado y te ha regalado un baño de agua marrón.、Mm. Gracias. De Bodafone Yuen Europa FM. Y seguimos aquí con un baño de información Motomami. Lorena c a s t e l Pero bueno, me encanta que me bauticéis como Motomami. Por ejemplo.、Claro. Qué moderna, sí soy. La más、bueno. Motomami de todo el y o u e r e s tú, sin ninguna duda. Sí, pero bueno, b u e No, o q u te q u i e r e más aquí? Mira, tanto vas a e s q u í Quiero una carrera entre el coche. No me la juguéis.、Sí, bueno, e s p é r a que,、no、que es para m a n d a r por tener las dos frases. cantando como la abuela en la boda ¿eh? sí. es que estaba, estaba pensando en qué punto estaba la canción、okay. la nena quiere、no、más que <risa> el pollo no el chicken el no pollo. un pollo Pídate pollo. un bueno venga、eh, pídate el pollo de pídate el pollo de, de carrefour el de carrefour, de, Maya, de, Maya, de, Maya. de carrefour no de carrefour no era era, de era el del cor. Cor, ella no, cor, no, el el el pollo m hipocor,、bueno, ella, eh. sí, ella pichi pichi <risa>、eh, vale <risa> ella pichi pichi con el pollo pollo pollo Yo, tú lo que quieres. Bueno, voy a parar. ya n o a r r a n c a n o a r r a n c a Le gusta el pollo y el l l a e、eh, n motomami sí, pero tienes la moto calada. Porque sí, eso sí, no es f á c a Bueno, escuchadme una cosa. Una cosa que dijo John Lennon, que ¿La no la、era. he dicho yo, la podría haber dicho yo perfectamente. O sea, no quiero decir que la he dicho yo porque si no la sí, gente v a a decir. decir tú ahora. La voy a decir yo ahora.、Claro. Dice: La vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes.、Mm. Es que es muy fuerte. Porque el otro día me estaba explicando un amigo qué es, qué es la ansiedad.、Ajá. ¿Sabéis qué es la ansiedad? Vivir en el futuro. Hombre. La ansiedad es que tu mente va más rápido que el presente. O al sea, proyecto. O sea, no, al revés, que es que tu mente. Sí, sí, va, sí, sí, va sí, más sí, rápido que el futuro. El... proyectas hacia el futuro y normalmente, además, proyectas de manera negativa y entonces te angustias con algo que todavía no ha sucedido. Claro, claro. es que eso es muy fuerte, ¿no? Luego me dijeron otra cosa que también me interesó: que es, es la envidia. La envidia es una admiración mal gestionada. Oh, ¿Sabes?、Canina. Es algo como que dices, ostras, es que me encanta lo que hace, pero en realidad me da rabia, o sea, me genera más tensión de lo que me agrada.、Uh -huh. Y entonces dices, ostras, ¿pero por qué? Es porque en realidad te gusta, porque en realidad te gustaría a ti hacer claro, eso.、Total. Entonces es una admiración mal gestionada. Anda, ¿cómo, cómo va la terapeuta, eh? a m s a es a r t e que no me sé nada, pero luego me sé cositas, eh. Bueno, eh, John Lennon, fíjate que dijo eso y yo, yo pienso, es que es verdad, porque hay muchas veces que no estamos viviendo lo que nos está pasando. o sea, yo soy de Las ataca, atacadas máximas que está haciendo algo y luego de, en un momento digo, hay un momento que te voy a enviar un WhatsApp para una cosa que te voy a hacer el martes. Y dices, ya, pero relájate. Si estás ahora divirtiéndote con tus amigos, o sea, yo he llegado a enviar WhatsApps a la una de la mañana de algo que no quiero que se me olvide el día siguiente.、Uh -huh. No se envían WhatsApps a esa hora. No. A no ser que sea tu ex de un arrepentimiento, de que tú quieres volver a quedar,、o、a alguien grupo, que tú el quieres el ver a las tres de hicimos, la mañana. A tu grupo personal que estás tú sola.、Ah, a tu claro, grupo personal,、sí. que por cierto, ese grupo, ¿qué pasó? Yo lo tengo, yo lo tengo aquí. Pero, ah, sí. Yo, yo tengo o sea, en la primera,、sola. y además todavía no, no, La foto de Maya. Pero l a m e n t e no estoy sola en ese grupo todavía, ¿no? En el tuyo sí. En el, el tuyo sí. sí、no、claro. Esta no, es la que foto de Maya. o í en, en mi grupo, pero no vivo en el futuro. Es Maya quien está al revés. revés ¿no? sí. La veo todos los días. Ayer、no、era me... una polilla, pero la quito. Mayita.、Oh, claro. <risa> Dale, ella ahí. Ahora te voy a buscar. ahora a voy te Bueno, s c a r b u más cosas que quiero decir. Sabéis que esto es muy fuerte. Que si el estómago no tuviese. Sabéis que el estómago lo recobre una capa de mucosa. Sabéis que si nosotros no tuviésemos. esa capa. El estómago se di digeriría a él mismo. s i m p un a i m a l Y e o s fuerte, ¿no? Nos autocomeríamos, ¿no?、Sí. ¿Qué sería autocanibalismo? s í Autospacial. Porque es fuerte, ¿no?、Sí. Pues yo me comería un poco de intestino, porque a veces no tira. No tira. <risa> es que yo me quedo atascada. Cada vez que voy de viaje me、no、cuesta tantísimo ir al baño, ¿no? Ajeno, no ajeno,、ah, pero ay, es yo que no e m bater ajeno. No e m bater ajeno. Así no tengo problema, la verdad. ¿En serio?、No. A ver, que yo, si me, si me fuese por la patilla en cualquier sitio, que... a mí no me viene mal. Pero mi estómago d i c e no. No, no es el momento. n o es tu estómago, Lorena, es tu mente. ¿Es mi mente? Sí. ¿Te parece? Sí, sí, que te、si、tengas un objeto, señorito. Tecnicamente、eh, da、sí. igual,、eh, que no. Pero es que de repente. Además, todo esto está por la India y por ahí, ¿no? A mí eso me quitó t o d a l a tonterías.、No, ¿Este agujero? Si... ¿Puedes este agujero? Pero si tonterías no tengo, ¿qué va? Es que es mi estómago el que no quiere. Hay algo yo e s t o en tu forza, es b l o q u e a Tienes que hablar con la t e r a p e u t a Bueno, sí. ah, sí, a lo mejor es algo que me estoy guardando. Hombre, hay algo ahí que no te deja cagar fuera. Que estás ahí fuera de tu control.、Entonces、Háblalo con tu terapeuta. Ah, pues eso Me había, no me había planteado yo、eh, plantearle mis problemas de estreñimiento. Estarás reñido con. Bueno, no sé, o sea, voy a p r e a r cosas.、Pronto. Hombre, a ver,、el、si no bebes lo agua lo nunca, el... igual lo que ella, te pasa sí, es s e eso. Es r un secreto, espera, sí, espera, sí, verdad, secreto pero... para terapeuta. No, no, yo lo cuento, todo.、Ah, si os sirve de algo, bueno, bueno. bueno Sí, sí, pero tu ojete también tiene sentimientos. Es qué bonito, hombre,、así. mi ojete es como una boca besando.、Oh. El nudo de globo. <risa> el, pero ¿por, ¿Por qué me、loco? hacéis decir estas cosas? Que luego las cortáis y las ponéis y las pegáis, Y hacéis trucos y el m i l a r o Yo quiero como una guaga. Bueno, Eh, sin ser nada de eso, yo también añado. En una encuesta, en n u al encuesta a 66% del público masculino, ¿vale? ¿Eh? Y bueno, y femenino, también y femenino. A ver.、Eh, han dicho que la razón por la que están solteros, ¿por qué es? Gente mayor de 30 años. Es que me interesa a mí buscar estos estudios. Estás dando muchos datos random y no sé muy bien de qué estás hablando. A ver, ¿por, qué, hay un estudio? ¿por qué la gente de mayor de 30 años. Sí. Que está soltera, 66% dicen que están solteros. ¿Por qué? Porque no qué? ¿Porque no han encontrado qué, porque buscan qué. Porque no han encontrado pareja. Cuando estás soltero suele ser que no estás soltero. Pero、pareja. concretamente, ¿el qué? O sea, ¿cómo, de lo, cómo lo definen? Tu media naranja, tu alma gemela, que no le he encontrado tu alma gemela.、Oh. Y es que tu alma gemela no la vas a encontrar. Es que yo siento, o sea, esto no me lo ha dicho nadie. A no s é que、ya. tengas gemelos de verdad. Si ¿Sí? eres ¿Eh? una persona gemela, tienes una alma gemela, t i es n e u n a persona, una persona una que nació un poquito antes o después que tú que Pero no te parece、gemela. que es que tu alma gemela no puede ser porque gemela podría ser que sea igual. Entonces... Y yo no quiero salir con una gemela. Claro, yo, no, a veces no, no, no me no aguanto ni yo. No quiero salir con alguien que sea exactamente igual、yo、que、no、tú. Y no quiero salir con u n a persona como yo. Yo quiero salir yo con yo. alguien que no tenga nada que ver y me aporte algo. Yo me tengo hasta el coño. Claro, ¿lo ves? Es que mira, imagínate, doble tú, doble tú. Uy, A o a persona, otra reunión que e s conmigo, le diría, cállate. s o lo primero, le diría, cállate. s o p o r favor. Una persona que no para de hablar consigo misma, o sea, que soy yo, que en realidad soy yo, que mira, cada o v e s doble y ahora soy yo dos personas como yo. Digo, no, lo, no quiero, o sea, no me interesa. n e c e s i t o una persona más calmada, que sea divertida, sí, que me aporte, sí. Como yo, no, no la quiero como yo. Mira, dice solo una cosa, vuelve. Un sueño imposible, que es el miedo a fracasar.、Oh. ¿Qué pasa cuando intentamos encontrar algo, algo, algo y no lo encontramos? Tenemos miedo. No se puede tener miedo, porque hay que aprender también de los errores. Porque a fracasar hay que aprender a fracasar. Pero, hay gente que se viene muy abajo. El otro día he ha hablado con una amiga, esto lo digo. Pero, pero, por... pero, ¿por qué los solteros?、Eh? ¿Por qué?、Ah, Responde la pregunta, la por el favor. El alma gemela, el alma gemela, que busca el alma gemela.、Ah, ¿eh? porque no e n c u e n t r a el alma claro, gemela. Claro,、ah. y como no e n c u e n t r a y o también he tardado un rato en、es、deshacerme de choca, la ¿verdad? idea de decir, no entiendas a l o r e n a Vale, vale, vale. Yo paso muy rápido por todo. Me buscan el alma gemela, pero. De verdad, el alma es que eso es muy、gemela. romántico y aparte que no se busca eso. Se encuentra. Además, es que deja de buscar el alma que gemela,、encontrar. que no somos calcetines, ver, que cada sí, uno es, su, es、sí. suyo. Generalmente la gente, la pareja la encuentra más o menos cerca, si no en su mismo barrio, en su m i s m o ciudad o como, como poco en su mismo país. Sí, sí. ¿Cuántas almas gemelas tendremos en el mundo? Claro.、Ah, por favor. ¿Te imaginas? muchísimas. Que, que、claro. hablen inglés. para aprender. Hay un montón de Lorena's Castell por ahí fuera, haciendo un you en un universo paralelo.、Claro. Sí, pero I don't need them. Claro que no. ¿Vale? Bueno,、Única. por ejemplo, ¿qué se busca? Se busca algo que tú buscas en Google, por ejemplo, ¿qué he buscado yo en Google? He buscado. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo tener éxito? Pero、oh. cuando yo he puesto cómo tener éxito,、uh -huh. me ha puesto cómo llegar a tener éxito en la vida, qué es tener éxito en la vida, tener éxito en inglés, que me ha gustado mucho, porque he dicho, pues a mí me, me identifica.、Eh, reglas para tener éxito, qué es necesario para tener éxito en la vida personal y profesional, etapas del éxito profesional y personal. Sí, es y intenso, la web ¿vale? Live, directamente. Y, y, y directamente cómo perder peso con éxito también. p o m p r a c l a r o ya está ahí. Bueno, pues me ha gustado mucho porque algunos de los consejos que estaban recomendando. Bueno, de hecho, Esto me ha llevado a la revista GQ y en la revista GQ he visto una entrevista que resulta que hace Rihanna cada cierto tiempo que se llama Face to Face,、Ajá. que ha hecho ahora Rihanna con Asab h Rocky. Y que. de verdad, que son dos bobos enamorados haciendo la entrevista. O sea, no, o c ó d o te vas a hacer tu skin? No, bueno, ahora no. O sea, la entrevista es como dos señores enamorados. ¿Te ha dado pereza? Pues no, me ha dado pereza y me ha gustado también.、Ay. O sea, me ha dado pereza porque. O a sea, la envidia la has gestionado bien mal. Una、eh, relación m a gestionada. No, porque estabas. divertido sea o Porque me gustan ellos dos como pareja, lo que pasa que es que es verdad que、eh, no se puede ser tan pava haciendo una entrevista. ¿Sabes? O sea, la entrevista me gusta porque me、Pero、gustan ellos dos. h a c h a g que está hormonando, que está Rihanna embarazada y、ah, cuando está. Es que no me、no、parece la barriga, entonces no sé cuándo es exactamente, porque va como de m a r r ó n y entonces no se le ve. que、ah, o sea, ¿Igual es de antes? No lo sé, porque dice. No, porque como estamos en pandemia, hay, hay una respuesta que dice él: dice, ¿Cómo d i e c te cuidas tu piel? Y tal, dice: Pues yo me exfolio mucho, me lavo, tal, no sé qué, porque como estamos en pandemia. Pero claro, como seguimos en pandemia, que llevamos en pandemia dos años, es que no me queda、larga. muy claro en qué etapa de la pandemia le ha pillado esta entrevista, la verdad.、Claro. Si es pre-condoms o, o no. Porque hay un momento en el que dice: ¿Qué es lo último que te has comprado por menos de 20 dólares? Y entonces contestas a Rocky.、Eh, y como se lo está pensando tanto, le dice: Yo, condoms. Y, le, y Dices, hombre, a ver, condoms, por 20 pavos, ¿cuánto valen los condones? Es que hace mucho que no compro yo tampoco. <risa> pero, pues, a ver, ¿cuánto vale una caja de preservativos? ¿12 euros? 12, euros, 12 euros, euros. O sea, menos de 20. Y le ha dicho, no, lo, lo menos que he comprado ha sido una camiseta por 11 dólares. Pero dice que le gustan más las camisetas gratis, claro, for free. O Brillamí, hasta b o o a a h a Bueno, total, he llegado a lo de cómo tener éxito, ¿vale? Y entonces hay varios tips que nos dicen cómo tener éxito, que yo ya los he comentado alguna vez, pero que están bien, que lo voy a enumerar uno a uno. Venga. Con esto termino. Camino. Vámonos. Piensa en positivo. Siempre, obviamente, lo que quieres, que, lo que quieres proyectar lo piensas y dicen que. En un tiempo determinado se cumple, ¿vale? O sea, no lo quieras ya, pero piense positivo.、Uh -huh. Define tus objetivos, que sea muy claro, no como cuando yo hago esta sección, que voy dando palos de ciego y al final no digo nada, ¿vale? Desarrolla un plan de acción, pensar qué es lo que te va a llevar a eso,、uh -huh. escribirlo en un papel. Pues primero tengo que hacer esto, esto, esto y comérselo a mi jefe, ¿no te imaginas para llegar a... No, pero, por ejemplo, tienes que hacer un plan de acción pero, no, para no, que、era. eso se cumpla. Que no,、si、es que si yo nunca. Bueno, entonces, rodéate de positividad. No ¿Te imaginas? Es que estoy de、bro. Es que estoy hoy graciosa, la verdad. Es que hoy tendría que hacer yo una sección de 40 minutos. ¿Me dejáis? Me quedo.、Eh, rodéate de positividad. Esto es muy importante. Que sea gente, que no sea gente que está todo el día rumoreando,、no. bajoneando. No, pues esto, al final. No, no. La gente tiene que estar positiva a tu alrededor. Cuando tú le cuentes las cosas a tus amigos, tus amigos te tienen que animar. Si te empiezan a decir, ¡buf! Eso. No, entonces esa persona fuera. Esta persona le dice, bueno, no quedo contenta que no consiga mi objetivo. La gente que te bajonea, fuera. Porque eso es gente que se bajonea a ellos mismos. No quieras boicot. Cree en ti mismo. Esto es lo más importante. Persona positiva, yo puedo hacerlo. Aunque la gente te diga que es una locura, no lo.、No. Eh, sal de tu zona de confort y haz la diferencia. Esto lo hemos escuchado muchas veces, pero es verdad que、eh, a veces, como estás siempre en el mismo sitio y siempre con las mismas personas y siempre no, no exploras. Pero si pues, está ¿sabes? bien, ¿a p r a qué vas a explorar, Si es que a mí solo e s a l i r o de la zona de c o n f o r t c o n lo bien que se s t á en la zona de c o n f o r t Hay que salir, Ana. No, yo, Ay, estoy que por... salir. yo estoy aquí. e aquí. Pues porque ya está Valeria con su diario de bal que cada ¿Qué día va. Día. Vamos a ver qué dice hoy. ¿Está en la playa、hola、o qué? Hola, Ana. Hola, User.、Ah. ¿Qué s tal? Son las 7 de la mañana y aunque no p a r e z c a es que tengo una cita a Tinder. ¿Qué? Vamos a hacer el plan. Y estoy muy nerviosa porque, a ver, es guiri, ¿no? Porque aquí la gente viene. d e prestan a c i o n e s Entonces. tinder no es como allí que es como que las impresionantes y titana a c t aquí directamente lo que ponen es estoy hasta el 5 de abril、y、estoy、venga. hasta el 3 aquí todo el mundo viene al chingui chingui y yo me he puesto así para que vea que tengo más cosas que decir que me mira a los ojos con tanto brill y brill que vea que somos ciudadanos del mundo、claro. que no hay fronteras y que se enamore yo voy con ganas de enamorar es verdad que no he cogido un local podría haber cogido, pero sobre todo porque porque si no me quedo aquí yo quiero volver contigo a n a que t e hecho mucho de menos、oh. d muchos e m ánimos a ver qué tal m a t c h m a t c h más a Match, t c h por ello vale claro que sí ojalá le vaya muy bien esta a c i tinder y si no chica aprovecha luz y te presentas unas campanadas aquí、sí. en la selva porque estaba vamos hecha un pincel encanta ella ir al b r u n c h toda puesta como vamos o sea bueno pero bien bien bien bueno me encanta porque dice así no engaño no no si、sí, ya se cree que estás loca estás loca valeria no y a estar maquinada hasta la mañana、cariño. Sí. Luego, es que de dicen, dos,、no、pongo O viene de palmada o no se entiende. No me pongo morena, como te vas a poner morena si vas tres capas de maquillaje. Claro, que tienes、sunscreen. que poner en contacto el sol y tu epidermis. Valeria,、sí, un peso muy grande y otro para ti, Lorena, que se nos acaba la puta p r g u n t a ¿Estás escuchando You No Te Pierdas Nada? El programa que lleva casi tantos años como saber y ganar, pero se conserva peor. De Vodafone You, en Europa hace. Costumbre de disimular. Me pasa que contigo ya no puedo. puedo. Hace diez minutos que te vi llegar. よし、no sé 私たちの家に行くときに、私たちの家に行くときに、私たちの家に行くときに、私たちの家に行くときに、e たちの家に行くときに、私たちの家に行くときに、私たちの家に行くときに、私たちの家に行くときに、私たちの家に行くときに、私たちの家に行くときに、私たちの家に行くときに、私たちの家に行くときに、私たちの家に行くときに、私たちの家に行くときに、私たちの家に行くときに、私たちの家に行くときに、私たちの家に行くときに、私たちの家に行くときに、私たちの家 s o、eh. s quiero por tus huesos. に e くときに行 s de m i の planes, pero no sé. もう一度、私に戻ってくるから。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 me recomiendo no no no no no <risa> que bajo <risa> pero, <bueno, risa> pero bueno pero bueno pero esta persona de alarde cuerpos especiales el nuevo morning show de europa fm con eva soriano e igui rubín de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana en europa fm la ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado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 Hola, soy Juan Macastaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en línea directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte. Hola, y yo soy el desconocido. Y si me votas a mí, te doy desde ya lo mismo. Y además, servicio de taller puerta a puerta.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 nada el p r o g r a covic mientras hacía cola para vacunarse y por eso d e c i d é vodafone you en europa fm pero dentro de un meme, mateo Seguimos en y o、no、UnoFonU y o en Europa FM y se viene programazo especial en directo de 5 a 7 de la tarde desde la Riviera de Madrid el miércoles 30 de marzo. Vamos a retransmitir la gran final de VodafoneU Music Talent. Con Lorena Castell, con Bennett, con invitados y actuaciones sorpresa. También con Samantha Hudson, con Risha, con Angie y por supuesto las acto finalistas. Los premios para quien gane serán grabar tu propio álbum en estudio, videoclip, campaña de promoción en Tidal y en Spotify, actuar teloneando en directo en los. Vodafone. También en el Festival Brillante de Madrid y salir en varios programas de hecho, ya los tres finalistas se llevan un premio de 2.000 euros. Entradas ya disponibles en las redes de Vodafone You. Es gratis, obviamente. Y y o u s e r no te puedes perder este fiestón. Si no puedes venir por lo que sea, disfrútalo en Europa FM o en streaming en el canal de You. ¿Estás escuchando You? No te pierdas nada. El programa en el que no te das cuenta cuando una de las presentadoras tiene un brain f o g En Europa FM. ¿Cuántas veces me he tenido que secar el pepe con un cartón? <risa> Seguimos en You, no te pierdas nada. Cuando alguien te llama por un nombre que no es el tuyo, pero tampoco le corriges porque mola bastante más que el tuyo. De modafon You en Europa, FM. Y tenemos aquí una colaboradora que nos hace pensar: es un libro de filosofía envuelto en brillibrillis, a m a n t h a Hudson. n w o No、eh, no me emocionaba, me picaba el ojo. Ay, ¿qué ha pasado? Pues no sé, bueno, quizás puede ser la calima.、Puede、¿Sabes qué, qué ocurre? Estoy un poco afónica. Entonces, me siento como cuando a Sansón le cortaban el pelo y perdía sus poderes.、Ajá. Porque, claro, yo puedo parecer pues, una chica con muchos talentos, como la interpretación o la neurología, pero en realidad yo soy una oradora. Ya. ¿Me entiendes? Es muy frustrante, ¿verdad? e s Es、cuando、muy frustrante, claro, pero soy una storyteller. Y no es lo mismo que te cuente una historia una tía con una voz chulísima de dibujillo animado que que te la cuente Joaquín Sabrina cosas de brujas. Entonces estoy honestamente fatal. Pero bueno, gracias a la calima tengo una excusa perfecta y además una excusa externa que depende del clima, que no es obra mía. O sea que a lo mejor estás afónica por otra cosa, ¿o qué? ¿Me estás queriendo decir?、Eh, ¿Dónde estás? Vamos usted a la noche. A la 1 AM. <risa> no, anoche era lunes. Y un lunes no se sale. Bueno, bueno, si q u e ¿Quieres salir un lunes?、Eh. Estupendo. b u e n O sea, que has trasnochado más que Elon Musk, ¿no? Entonces、eh, ¿tú no, tú? Es que, no es por trasnochar ni nada, pero soy una chica que habla mucho、mm -hmm. y grita mucho. Y que, pues, imagínate gritar con un baffle en, en la cara. Entonces,、ya. pues, el doble. Vamos, que ha salido, que sí, que no pasa nada, Samantha.、No、pasa nada. Claro que sí, hay, hay que salir un poquito. Dejadme... No, no,、vale. no, n No vosotras, sino la gente que me juzga de la radio. <risa> la gente de la radio juzga mucho. Se puede、bueno. salir y al día siguiente venir a trabajar, echar unos trapos. Claro Ay, que sí, i e m p r e No, pero no fue ayer, ¿eh?、No、r e Bueno, no pasa nada. O sea, nada. Estaba peor incluso. Tú tienes derecho a que la resaca te dure lo que tú quieras. Efectivamente. Soy una chica muy comprometida, incluso con las resacas. El caso es que hoy no vengo tampoco hacer ninguna conclusión Uy, por dos、pasa. motivos uno porque soy muy vaga Y me da pereza de llevar los argumentos como al siguiente nivel. Y dos, porque prefiero que sea una conversación,、uh -huh. no por involucraros con las cosas que hago, sino porque me hagáis mi trabajo y yo seguir cobrando mi sueldo. Esa es b u e n o Esa es muy buena. Hay、vez. que ser lista y apañada en el、sí. capitalismo, chicas. El caso es que、eh, llegó a mi cabeza el otro día una duda y es acerca de todos los actores y las actrices que interpretan、eh, en series o películas el papel de la fea. Ajá. O la gorda,、yeah. ¿sabes? Y muchas veces, sin ni siquiera、eh, cumplir con eso, es que la belleza es muy subjetiva, pero en el caso de la fisionomía y la complexión, creo que es bastante evidente. Y además, en nuestra imagen actual, tenemos varios ejemplos, de, sobre todo de actitud. Que no estaban、eh, gordas, sino que simplemente tenían un peso、eh, normal y que nos e interpretan b el papel de gorda, como Irene Sánchez, que hacía de Violeta en física o química, y de manera más reciente, e l i s a b e t h Casanovas, que hacía de Tania Illas en, y que era una chica、eh, bastante normal, yo no c o n s i d e r a r a sobrepeso. Sí, p e r o que muchas veces en televisión, en ficción, tener nota de 36 es sinónimo automático de estar gorda. En general, en televisión es verdad que se, se genera este estereotipo como de la fea de tele, o la g o m a m a l e n a Alteiro,、eh, el mítico personaje de Belén de、eh, Aquí no hay quien viva,、uh -huh. que hacía y se hacía un montón de referencias a que era una chica. p r e g u n t ó vale. Es ficción, es un personaje que tú entiendes que estás interpretando, pero cuando se te selecciona específicamente para hacer un personaje cuya principal cualidad es ser una tía del montón y fea y se hacen referencias continuas a eso, sin que a ti se te haga ninguna caracterización, porque no es lo mismo que se te ponga una papada、eh, de efectos especiales o que se te maquille de vieja o una dentadura distinta para hacer como esas c a、eh, r i c a t u r i z a c i ó n g r o t e s c a cuando simplemente cogen tu físico. Y te pone a interpretar de fea, ¿hasta qué punto está bien y hasta qué punto está mal? ¿Y cómo de、eh, perjudicial puede ser eso para las actrices? Esto es lo que yo vengo aquí a traer sobre la mesa y yo q u h o r a m e d i s <risa> vuestra opinión. Porque yo no sabría muy bien cómo abordar la situación. Hombre, yo creo que es un tema bastante complejo. Dale,、sí. m a y a m a y a No, no, pero simplemente digo que no, que no se aplicaría solamente a actrices, ¿no? También hay actores encasillados, sí, que es en、sí, ser sí, el feo,、sí. o ser el sí. Es que muchos actores que no tienen un físico, digamos, privilegiado,、uh -huh. que tienen un físico normal. Sí, hacen de personajes normales. Hacen de personajes sí,、no、y, a, y hacen de protagonistas y de galanes. Sí, y eso es, es una、cierto. cosa rarísima en el caso de las mujeres, que、Totalmente、hay un doble、cierto. rasero clarísimo. Efectivamente, y además. q u e decir, u l t r a belleza y la ultra delgadez se presupone en una actriz que quiera hacer un personaje protagonista, a no ser que esos, entre comillas, y los pongo en súper, entre comillas, defectos físicos a nivel cinematográfico, es decir, que no está extremadamente delgada o que no es extremadamente guapa o que no es extremadamente joven, formen parte de su conflicto.、Uh -huh. Sí, o sea, puedes hacer de gorda que adelgaza, o de chica fea que de repente tiene un cambio de look y se vuelve guapa. Pero el caso es que, en el caso de los actores, que es verdad que también sufren y. Hay muchos hombres que tienen TCAs. Y lógicamente todas somos ética. s、sí, sí, Pero en el caso de、eh, femeninas, una persona con un físico no normalmente solo accede a a papeles de personas no normativas que suelen ser pues、eh, bueno, condenados a, a. Y perdóname, Samantha, pero teniendo un físico normativo, pero no siendo modelo, porque llega un momento en que la exigencia es tan fuerte que todas las mujeres que aparecen en las películas podrían desfilar en Victoria's Secret. y Entonces, claro, llega n momento n c e s ú dices, pero vamos a ver con quién me identifico yo aquí. O incluso teniendo un físico normativo. Y siendo modelo, que esa es la otra, el <risa> edadismo. Efectivamente, que con que ya tengas una cierta edad, olvídese de que se cuenten sus historias. Por eso decía lo de los, los ejemplos que se ha puesto al principio, porque. A ver, o sea, que la belleza es muy relativa, ¿sabes? Pero no es como.、Eh, pues, si quieres a alguien que haga de una persona con los dientes torcidos, pues entiendo que me cojas a mí. Pero si quieres a una persona que haga de gorna chica, que lo único que le pasa, pues, que es más bajita y que no está fina como un palillo, que eso no, depende exclusivamente de un índice de grasa corporal. Entonces, yo creo que ahí hay algo que revisionar de los c a s t e s Hombre, h a muchísimos avances, porque ahora mismo, por ejemplo, en las series de ficción españolas actuales, se v da muchísima más diversidad. Y sobre todo, las personas, como tú dices, ¿no? Que, son, que no son oficialmente modelos. Su historia no gira en torno a su. Simplemente es que son así, porque en la vida hay personas de todo tipo. Y eso está muy bien. Pero podemos aprender, yo creo, varias cosas. La primera, he contado que la normalidad es ser una modelo de 16 años que tiene una t e l e v i s n o s estás poniendo un listón imposible a todas. Entonces, creo que eso es el primer espejo deformado que la ficción se ha ocupado de poner, ¿no? Porque muchos actores tenían un físico mucho más normal con el que te podías identificar. Y las actrices realmente nos ponían un nivel de exigencia de ca guapa, que era como, bueno, cariño, es que entonces, o sea, mal que. Físico normal. Incluso un físico que yo creo que se alejaba completamente de la norma y el estándar de belleza、claro. masculino de Tío Cañón, que sencillamente、eh, nos ponían a un hombre、eh, del montón y nos intentaban convencer de que era un galán de película,、claro. y luego en cambio tú tenías a una chica. Y tenía ella que transformarse en ese ideal. ¡Qué pibonazo, qué flip! Me da la sensación de que el audiovisual, el estándar de la masculinidad, se amolda. Y en el caso de la feminidad, es la feminidad la que tiene que amoldarse al estándar. e n e r carisma, y con eso ya es mola. Pero、claro. una mujer, si tiene carisma, también tiene que tener. El y un hombre no normativo en la audiovisual puede acceder a narrativas que normalmente solo se le conceden a personas normativas. O sea, puede ser un, un hombre bastante sencillo. Y con un físico para nada espectacular ni de revista y tener una historia de amor preciosa.、Claro. Pero si eres una chica, aunque incluso tengas un físico no normativo, siempre se van a buscar como unas facciones que encajen en ese estándar. Sí, ¿no? sí, caruchi de modelo. finita, que a lo mejor seas una chica gorda, pero de repente tengas la mandíbula marcada, el pelo súper precioso, bonito, largo. Y yo estoy un poco cansada. Que a mí las modelos de los 90. Pues me gustan y estoy obsesionada, pero también estoy harta. Yo quiero gente fea haciendo cosas en la gran pantalla. Que además ni siquiera lo entiendo, porque luego, ¿quién hace la gente que hace las películas no son top models. Y la gente que ve las películas no son todos modelos. Entonces, la gente que h a e las películas hace las películas para un público. Pero es que el público que ve las películas ni siquiera se identifica con eso. Entonces, y de repente ves a alguien que, se, que no es normativa y te quejas porque,、eh, porque es una protagonista que está gorda, porque es fea, que tiene los dientes torcidos. Y yo pienso. Pero, pero, ¿y qué quieres de la gente? O sea, vivir una fantasía inalcanzable, continua y perpetua, además no solo no va a hacer que no te. sino que te va a frustrar porque de alguna manera el audiovisual tiene ese poder de querer acceder a esas narrativas. Y por muy absurdo que parezca, sin ningún perro, pues sientes que esa narrativa sencillamente no va contigo y、mm. que nunca vas a poder encarnar esas historias. Así que nada, espero que la próxima princesa Disney no solo sea una travestorra de 22 años, sino que además tenga <risa> los dientes como una cocodrila. <risa> pues con esta petición oficial a la Factoría de Disney despedimos, como siempre, la necesaria sección de Samantha Hudson. <risa> Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, el programa de Vodafone You que empezó en 2012 porque decían que se acababa el mundo solo para tener que currar menos días. En Europa FM. You、turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't want to fight this. You know how to just make me want you to turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. y o u got me in a tight grip. You know how to just make me want you, baby. Do you love it when you keep me? Guessing m guessing, when you're leaving, then you leave and then you leave. make. escuchando desde el bater en Europa FM. Tú pareces el Pablo Botos, eres tan bajito y yo corro con las m... Esto es Yu, no te pierdas nada. Cuando te vuelves a comprar unos auriculares con cable, porque ya llevas 14 inalámbricos、sí. perdidos. Y a lo mejor esa tecnología no es para ti. Sí, para... soy. Sí, soy, y Sí, ¿no? soy. De Modafone Yu en Europa, LPM. Y ahora mismo, esto es todo por hoy con esta confesión de Maya. Cerramos el、sí. programa.、Ay. ¿Cuántos has perdido? Lo no los pierdo, simplemente se me olvida cargarlos. Entonces al final, j o a n y vuelvo a cogerlos de cable. e No me ha dado tiempo. <risas> no son para, mí. No son Yo, para mi, mí. Mi elemento favorito es ese cablecito que vendieron que servía para unirlos inalámbricos. Alámbricos para que no se te perdieran. Eso es. Que antes lo llamábamos el cable.、Sí. Me parece de una preciosidad, s í es que tenemos lo que nos merece. m o s Hay que saber dónde、claro no sí. apearse. Yo me he apeado en, en los, los auriculares inalámbricos. Y tú no te a p e e s de l You, que ahora empieza el YouGamers, Cari, a las 7 de la tarde en el canal de Twitch. Maya, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Hoy viene Goes. Así que, por favor, no, no, pues esa voz aterciopelada no s la podéis perder. Y con imagen y con chat, o sea, YouGamers es en Twitch. Por favor. Y también, por supuesto, estamos en YouTube, en Twitter, en Instagram, en i b o x en TikTok. Y yo voy a estar en la calle, porque Mi tiempo se acaba, c a r i s Hasta mañana. ¡Adiós! Esto es Y no te pierdas nada de Bodafoyu en Europa FM. Lo que no sirva es que no atorbe a tu gol por torpe. ビザにパーソナルのバカ。 よ o なんで Pierdas nada de Vodafone You en Europa FM. El próximo 21 de marzo, la ley de tráfico y seguridad vial cambia. Cambia porque la forma de hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas.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 私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私 Las mejores canciones del 2000 hasta hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas en esta tarde de martes? Bien, sí. Pues vamos a mejorarlo. ¿Por qué? Pues porque tengo para ti la mejor música a través de nuestra frecuencia o bien、eh, a través de nuestra aplicación, si estás、eh, conectado o conectada a través de este sistema en、eh, tu smartphone, Android o iPhone, con nuestra app gratuita. ¿Y qué tenemos en esta tarde? Pues temas como el de Dani Fernández que llega solo para ti. Diré a los demás, es lo más nuevo en tu radio preferida, Europa f、no、m La mejor combinación musical del 2000 hasta hoy. Sucesión de Matías Prats ha empezado en línea directa y los candidatos dan sus argumentos. Carlos Latre, por ser el elegido, te bajaría hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar, solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Y el personaje anónimo, que además de eso, te da asistencia mecánica desde el kilómetro cero, asistencia informática 24 horas, entre otras muchas cosas. ¿Y tú a quién eliges? Conoce a los cuatro candidatos y cámbiate ya en línea directa.com o en el 917-700.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 Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Subir por las escaleras al trigésimo noveno piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en ikea.es/servicios. barra、servicios. En cualquier sitio, cuando te encuentras con alguien, siempre sale el tema en la conversación. Hay que ver cómo ha subido todo. Hasta me han subido el seguro. Y les dices pues será el tuyo y entonces les cuentas lo de la mutua porque si te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros te bajan el precio sea cual sea llama ya al 91 555 55 55 91 -555 55 55 esto es muy fácil esto es la mutua consulta condiciones en mutua punto es Europa FM. Sevilla, 89.2.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 No, no, no, no. No. <risa> qué bajón, me café. Pero bueno, pero bueno, <risa> pero esta persona odia la de. q e pobre fiarse. c o r el aire, mira. bajón! Cuerpos especiales. El nuevo morning show de Europa FM. Con Eva Soriano e Iggy Rubín. De lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana. En Europa FM. Buenas, soy Juan Macastaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en línea directa, te bajo hasta 100 euros en tu seguro de casa. No de la casa del fútbol, no, de tu casa. Hola. Yo soy el desconocido, pero si me votas a mí, te doy desde ya eso mismo y además servicio manitas para hogar y servicio de electrodomésticos 24 horas. Directa.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones. Subir por las escaleras al 39o piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en Ikea te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, p u e d e recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en ikea.es barra servicios. y el grupo a d r e s media seguimos sumando con el comité de emergencia de ucrania con vuestra ayuda las o n gs aldeas infantiles sos educo médicos del mundo oxfam intermont plan internacional y w o r l d v i s i o n ya han recibido más de 900 0 0 0 euros que están siendo destinados a atender las necesidades de todas aquellas personas que están huyendo del terror de la guerra en ucrania si aún no te has unido al comité de emergencia llama ya al 900 595 216 hoy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 Un Asus con procesador Intel c o r e i 7 y 8 g i g a s de RAM y llévatelo por solo 749 euros. Renuévate ya en tu tienda y en MediaMar.es. ¿Que aún no sabes lo que es Miércoles? Entonces atento, porque por ser cliente Vodafone, cada miércoles puedes conseguir un regalo diferente en la app MiVodafone. Suena bien, ¿verdad? Claro que y e s Entra ya en la sección Happy de tu app y descubre Miércoles. ¿A qué esperas? Vodafone Together We Can. Esta historia os va a enganchar. Hay un grupo de malos que son muy buenos siendo malos. Son cinco increíbles animales bandidos, expertos en dar los golpes más audaces. Pero ahora les llega su misión más difícil. Tienen que ser buenos para hacer frente a un malvado de verdad. ¿Qué? ¿Os apuntáis toda la familia a ver la peli Los Tipos Malos? Pues entrad en la web europaifm.com y contestad a la pregunta que vais a encontrar. Tenemos cinco packs de cuatro entradas y dos gorras para que vayáis al cine toda la familia. Los Tipos Malos. Estreno el viernes. 18 de marzo en cines. Y es que a nadie se le da tan mal ser bueno. Europa FM, Sevilla, ochenta y nueve punto dos. And if all the stalk is crazy, and you don't know what I mean, does it really? La mejor variedad de estilos musicales. Las mejores canciones del 2000 hasta hoy.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 I should say ヨーロッパ FM Las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Y a partir de las 8, 7 en Canarias, pues mucha actualidad con Wally López, que nos trae sorpresitas musicales durante dos horas de radio intensa. Pero antes de llegar a ese punto horario, vamos a disfrutar y emocionarnos juntos con la melodía de Beret. Este que se llama El Día Menos Pensado es uno de sus temas más dulces sonando para ti aquí en Europa FM. ¿Será que tengo la necesidad de ti? ¿Será que tú también la tienes y es peor? 私たちは、このように思うことができます。 Been. Oh, ooh, the wedding m n oh, oh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be? I'm the one at the sale, I'm the master of my s e a o h ooh, the master of my s e a o h ooh, I was broken from a young age, t h i k i n g my s o a k into the masses right o my. Bienvenida más Walitar aquí en Europa FM como siempre. Tengo ganas de bailar contigo, muchas, pero también de hablar, aunque yo te digo, como soy DJ, pues debería de pinchar más que hablar, pero es que hoy es el Día Internacional del Discurso y si, bueno, pues yo tampoco sabía que había un día especial para el discurso, pero así es, hoy es el Día Internacional del Discurso, q u é bonito. <risa> Lo que pasa es que tampoco me puedo estar aquí dándole palique porque si no, no daría tiempo a pincharte. Pues estas dos horas que tengo preparadas con lo mejor de los mercados internacionales, siempre aquí en Europa FM. Bueno, yo no sé si eres hablador o no, te digo, yo que tú me ponía la música a todo volumen y a disfrutarla, que para eso está. La radio es muy bonita, ¿eh? la radio es una cosa para disfrutar. Bueno, que pinchaba justo antes de Train, la banda, con su nuevo trabajo, Am Gold. El líder de la banda, Pat m o n a h a n cuenta que esta canción es sobre el amor propio. Hay que quererse uno mismo. Dice que últimamente ve a muchas personas Pues que necesitan a otras personas para ser felices. Y esta canción lo que pretende es demostrar que no, que amándote a ti mismo es más que suficiente para ser feliz. Es verdad que hay que a c a r s e uno mismo para poder querer a, a los demás. O así es como yo lo veo. Bueno, vamos con más temazos. Sí, ¿qué viene ahora mismo? Se viene un discazo, bueno, muy habitual aquí en Más Guali Tarde, como es Parpe, el disco Machino, el productor alemán que está feliz y está contento. Ya que con este temazo que te voy a pinchar, ha superado ya los 130 millones de reproducciones en YouTube. Se dice pronto, ¿eh? Bueno, yo creo que ya con esto ya lo sabes cuál es. Se llama h y p n o t i z e uno de los discos favoritos de este programa, de Más Gual y Tarde, en Europa FM. m No, más Wally Tarde. Oye, más Wally Tarde. De 8 a 10 de la noche. h o l menos en Canarias.、Eh, en Europa FM. Con Wally López. s una e patente de ¿eh? where did you go de jack jones junto a m ni q además acaban de recuperar su número uno y han puesto fin a esas tres semanas de reinado de el c i l a n y taylor swift convirtiéndose en los iconos desde el momento y estaba pensando yo a y t o m brady A, a ver, r <risa> puedo decir lo que pienso o lo que realmente pienso bueno aquí hace un mes y medio que aquí lo comentamos en más cualita tarde el mejor jugador de la historia de la nfl Pues anunció su retirada del campo de fútbol americano y ahora anuncia en Twitter que no, que regresa. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Ha dicho a los 44 años que no está nada mal, nosotros también l o veremos. Pero lo que yo pienso, más o menos, ¿eh? así, tampoco yéndome muy extreme, muy bestia, pero lo que pienso es que. Como no llegó a la Super Bowl, dijo: a y que me retiro. De, mo de momento decía: No voy a decir que me retiro hasta después de la Super Bowl. Y lo dijo justo un día o dos antes. ¿Para qué? Para llevárselo los flashes él. <risa> Eso lo dejo yo ahí dicho. Bueno, vamos con temazo. Se viene No Mine ahora mismo, que es el vídeo. Por cierto, el vídeo de la canción ha obtenido ya 13,8 millones de visitas en YouTube hasta la fecha, lo que no está nada mal. El dúo electrónico No Mine que lanzó esta canción para los créditos finales. De la próxima película Uncharted, protagonizada por Tom Holland y mi maravilloso Mark w a h l b e r g Te lo pincho ya este discazo. Se llama Mil b l o o d y es maravilloso. Mil b l o o d y el temazo no mine. En plan, otro rollo en la radio. Más i a l y tarde, de 8 a 10 de la noche, hora menos en Canarias, en Europa FM. Con un gol y otra. Missing、so <laughs> c o o d b y e Que flipas Sacrifice de The Weeknd, que está en su mejor momento, yo creo, porque、eh, bueno, está sacando pelotazos. Su álbum está empezando a funcionar muy bien.、Eh, esa especie de concierto que ha subido en la plataforma digital también. Y Además, ha anunciado una gira en Estados Unidos por todos、eh, b u e n o por estadios titulada After Hours s Till Down, que comenzará en julio. Pero lo que viene ahora también es una maravilla y va a hacer, yo creo, que nos levantemos y nos echemos Bailes. Mira lo que dice la canción. Somos jóvenes en este momento, tal vez algún día volaremos. Yo no lo entiendo. Desde que no soy tan joven, e s es que a l g u n a s letras de verdad se les va la olla. Pero es un temazo. Robin s u l y Dennis Lloyd. Esto, y o u n g Right Now, uno de los discos importantes aquí en Europa FM en Más g u a l y Tardes. Contaros una cosa. ¿Nos ¿no pasa que salís de casa como siempre agobiados? En el coche o en el bus pensando si llegas tarde o lo que sea, y de pronto te salta la duda. He cerrado con llave. No dan ganas de volver, ¿verdad? Es que en tu casa están todas tus cosas. A ver, no hablo de tener muchas cosas, ni si valen mucho o poco, pero son tus cosas. Igual es un recuerdo de un viaje o un reloj que ni siquiera usas, pero ahí lo tienes, porque te importa. Ya lo has oído antes, pero ya sabes que si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-136-136, mañana.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 No, no, no, no. No. Qué bajón, de castillo. Pero bueno, pero esta persona odia la n e Por el i e Por el aire. Cuerpos especiales. El nuevo morning show de Europa FM. Con Eva Soriano e i g g Rubín. De lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana. En Europa FM.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 feeling that I'm going under But I know that I'll make, make it out alive If I quit calling you my I'm all drawn to a flame. Oh, you l e d me in. I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under. But I know that I'll make it o u it. w e calling you my Igual l y tarde. Más igual y tarde. Wally tarde. De 8 a 10 de la noche. Hola a Manos en Canarias. En Europa FM. Con Wally López.、Oh, yeah. Wally López. Cada tarde. En Europa FM. En plan, otro rollo en la radio.、Yeah. See, only I see o h I t r i e d to face reality But something is missing Something's missing When I close my eyes I get lost in sight Tarde. ¿Más g u a l y tarde? Con w a l l López. Bueno, como diría mi amigo Edu Soto, vaya nen, vaya máquinas nen, a Loki John Legend, qué maravilla, te mazo y mamá en uno de los temas ya habituales aquí en Más igual y tarde y esa r e m e z c a de Joel Cori. r Bueno, que ya sabes que me encanta hacerme preguntas, sí, soy curioso, yo creo que esto, la curiosidad, dicen la, la gente, la curiosidad mató al gato, a mí la curiosidad me ha traído hasta aquí, a estar contigo cada tarde. Bueno, Estaba yo pensando que viendo un documental del espacio, pues del trabajo de los astronauta, astronautas, y pensé, chiqui, ¿y si de, da, les pasa algo que hacen? y no hay hospitales allá arriba claro que hacen vuelven de una p e n d i c i t i s q u é le pasa bueno pues los astronautas están preparados tienen formación para hacer de todo、eh, en cuestión de medicina pues, para no darse la vuelta pueden reanimar coser heridas administrar inyecciones de todo bueno inyecciones tampoco es tan difícil pero es que el mundo de los astronautas es una locura y tan cerca de las estrellas que vamos a llegar tú y yo con el musicón que tenemos preparado aquí en más i u a l y tarde por cierto que este programa lo hacemos tú y yo ya sabes que esto Para lo bueno y para lo malo, estamos juntos en esto. Y me puedes decir lo que quieras, contarnos lo que quieras a través de las redes sociales del programa, arroba más w a l y tarde. Y las mías personales, arroba g a l y lópez. También nos puedes dar a seguir, por supuesto. Y es muy importante que si te preguntan q u e escuchas, d i l o bien alto, más w a l y tarde en Europa FM. Vamos con temazo. Sí, lo tengo preparado. Sí, se llama s t e l e Slipples s y suena así de bien con este pianito que tanto me gusta. Ellos son DOD con las. voces de Carla Monroe. te espero en Europa FM para disfrutar más de las tardes más música más interacción contigo más cosas que te interesan y sobre todo la música que más te gusta del 2000 hasta hoy música entretenimiento e información todo lo que necesitas lo tienes aquí me pones más con Juanma Romero una movida interactiva entre semana de 2 a 5 de la tarde hora menos en Canarias en Europa FM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 Cosas que pasan en Yuno Te Pierdas Nada. Quantum f r a c t u r <risa> e q u é tal c ó m o e s t á i s La NASA fija la posible destrucción de la Tierra el 6 de mayo y las redes piden su retraso porque es Feria de Sevilla. <risa> pues, en realidad, la NASA no ha dicho nada de esto. Pero es cierto que el 6 de mayo va a pasar cerca de la Tierra un meteorito. No es tocho. El、vale. trillo tiene 10 metros. Ay,、vale. monada. Yut, yut. Yut. Ay, viene con una carita así. ¡Uy!、Uh, ¡Uy!、Uh. Que me El meteorito, guay.、Uh, meteorito bebé, con su t a p a pica, Quiero d o r r o r a yo quiero que nos den.、Ah, a verlo. No. no te pierdas nada. De Vodafone You. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. En Europa FM.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 e u r FM、Sevilla、89.2。 De estilos musicales. Las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Europa, Europa. Más. Más. Más. Más. Más. ¿Más? Más igual y tarde. Te damos más. De 8 a 10 de la noche, hora menos en Canarias, en Europa FM. Siempre más, chique, acuérdate, siempre, siempre más, siempre más. Estoy yo. ¿Cómo estoy hoy? Bueno, ¿es que es son, luna llena? No, no. Es que desde aquí no lo veo, pero vamos, estoy. Lunático total. Bueno, las 20, casi 40, ya 19, casi 40 en Canarias. Estás en Masuali Tarde. Si ya llevas un buen rato conmigo o te acabas de conectar, gracias por estar con nosotros. Es muy importante para mí, de verdad, que estés ahí. Cuando enciendo el micrófono, se pone todo de color rojo. Y siempre me hace esa especial ilusión saber que compartimos estas dos horas de radio en Europa FM. Y atención, porque estamos a punto de lograr el objetivo del millón de euros. Europa FM y el Grupo A3 Media seguimos sumando con el Comité de Emergencia de Ucrania. Con vuestra ayuda, las ONG, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermon, Plan Internacional y World Vision ya han recibido más de 900 mil euros que están siendo destinados a atender.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 Del baile viral, este yo lo he intentado, es dificilísimo, pero ha habido movida y bueno, pues se ha defendido y muy bien defendida. Un periodista le decía que no entendía si ese baile era para respetar a las mujeres o todo lo contrario, a lo que Anita, muy enfadada, ha contestado que, bueno, pues que el mundo,、eh, que el hombre、eh, general, pues、eh, debe respetarnos con o sin ropa. La verdad que está cansada y muchas mujeres en la industria musical, pues también de esos comentarios, a mí me parece un comentario ridículo, la verdad. El... baile está guay y ya está cada uno que daba como lo quiera yo lo he intentado vestido eso sí e h pero es que no gano más vestido <ríe> yo soy de los que ganan vestidos vamos a pinchar t e ya la canción es uno de los temas que me gusta mucho pinchar t e que arranca así anita y esto boys don't cry Yo, aquí lo tienes, chiqui. Más igual y tarde en Europa FM. for better days now it's 300k when my day ends do you remember last night cause i blacked out in t h a t all white dress with a back out said be careful with her heart cause it's fragile and thinking about her past make a lash out see what me i n ain't no w o r r i e s at all any problem i'll be there in one call if we locked in you my dog if any of you hang pictures on my wall roll one let's get half tonight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 u a l l y Tarde con Wally López.、Ah, ¡Va, biscazo! A mí me flipa Better Day s t e mazo de Naked con Mae Muller y Polo G, de los que más me gustan. Ritmazo que sabe a martes con. Espíritu de viernes, como siempre, tenemos espíritu de viernes aquí en Europa FM. Pero si acabas de poner la radio y estás oyendo al loco este de la Gafa Verde, decir que es viernes, no,、eh, que es martes 15 de marzo, son las 8 y 47, las 7 y 47 en,、Cane、en Canarias. Y como queremos que se norte, pues que a partir de ahora、eh, vamos a partirlo en dos, a llenarlo de vida salvaje, vamos con Gale, la sensación de TikTok de 17 años y que ahora lo está reventando. La verdad que la canción es. maravillosa, ニセス、エニジャー、エニブ y e s p e r エ que te g フ s t e s ー、llama A B エ D F U. フー you、エフー、 Tongue when you start shit Now you're texting all my friends asking questions They never even liked you in the first place Dated a girl that I hate for the attention She only made it two days with a connection It's like y o u d d o a n y t h i n g for my affection You're going all about it in the worst way マスワーリ tarde、8 a10 de la noche、hora menos en Canarias, en Europa FM, con w a l l l ó p e z マスワーリ tarde。マスワーリ tarde, en Europa FM ¿no?。Yeah. w a l l l ó p e z dando otro rollo a la radio。 y tarde de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche en europa fm ya que estamos en europa fm a las 20 53 19 53 en canarias disfrutando de temazos como este que te acabo de pinchar de moro con nuestro compañero tiesto el holandés tiesto junto a ya podríamos decir una de las diosas de este programa como es abba max suena como diría mi padre de lujo Un lujo también trabajar con los seres queridos, a mí me lo parece. Y si no, que se lo digan a J. Lowe con Ben Affleck. ¿Por qué te digo esto? Bueno, pues porque el actor se acaba de colar en el nuevo videoclip de la cantante. Y eso que el protagonista masculino debería ser Maluma. Pero es que Batman se ha puesto en modo novio para hacer un cameo de primera línea en el videoclip de su chica. La verdad que mola, a ¿eh? Y lo cierto es que la cara de Affleck. No se ve en ningún momento, pero el mundo fandom, que están ahí, vamos, están a, a la que caen, son muy avispados y no han tardado nada en decir que bueno,、pues、que el chico que aparece en la cama con Jennifer López es Ben Affleck y punto. El mundo es así, el mundo fan y el mundo del amor, que viva el amor. Desde aquí, como siempre decimos, que viva el amor. Y vamos, supongo que se quieren, ¿no? Caigo con ex ambasador, por eso se han hecho este temazo que te pincho. ハッピー。 何 Igualitar de en Europa FM. Bueno, ya ves cómo suena esto. Espera, que me cambio el arco, que no me, no me gusta. b u e n o había puesto yo la R, la L, la L, la R. Soy muy magnético para eso. A la gente le da igual, pero a mí no. Es que me, me gusta oír las cosas que suenan de la música por la derecha, pues por la derecha. Bueno, cosas vías. De Chains,、eh, Chainsmokers. Vaya temazo. Hi. Lo más interesante de este tema, Ibailongo, es que bueno, pues es,、eh, les da la fuerza. Para demostrar que llevan un 2022 absolutamente imparable. Es verdad que han estado dos años de pausa. Posiblemente te diría que, bueno, pues por el tema de COVID y demás, ellos que son de hacer. Conciertos muy grandes, no pinchan en discotecas, son de hacer estadios. Pues yo creo que han estado un u p o q i tomándoselo t o un poquito de pausa. Ya están de vuelta. El mes pasado enero l pasado de enero, perdón, sonaba y lanzaban este sencillo High. Y la, la banda nos ha vuelto a sorprender pues hace unos días con una nueva canción titulada iPad. Ya la estamos escuchando, ya la estamos analizando. Es una canción de pues, pop, de, bueno,、pues、a diferencia de High. Tiene un final、eh, más optimista el, high, el iPad, suena un poquito más. Como para los que están enfadados y necesitan descargar el mal humor bailando. <risa> bueno, el cuarto álbum está casi preparado, no tiene título, no sabemos cuándo lo van a lanzar. Sospechamos que en verano, pero sí que hay rumores entre los fans pues que la banda podría estar pensando en colaborar con s e l e n a g o m e z para su nuevo álbum, álbum, y aquí lo celebraríamos bien fuerte. Nos encanta s e l e n a g o m e z Y bueno, pues vamos con uno de los temas que para mí son. Claves ahora mismo en el futuro de este programa. Rex Orange County se viene con este discazo. Se llama Amazing y es uno de esos temas que a mí me toca mucho la fibra. Me, se me ponen las gallinas de pelos de punta. Es momento de que nos abracemos, aunque sea virtualmente a través de las ondas de la radio, y decirte que te quiero. of shame I'm sure you'll see my Of afraid, and I'm sure you'll see my face. Who's gonna save me now? I hope it's you, my babe. Don't change a thing, you are amazing. I can't believe you've come and saved me. You can stay here, spend every day, dear. I wouldn't mind. Don't change a thing, you are amazing. I can't believe you've come and saved Y tarde con Mazo Mazo de t e m a z o s en Europa FM. tarde con w a l l lope don lee me this way como dice la canción de charlie x y ex con r i n a s agua vaya d i s c a p o back for you sonidos muy ingleses sonidos muy uk aquí en europa fm ahora mismo bueno últimamente que hemos hablado mucho de juicios de plagios y demás pues confirmamos podemos confirmar que k a t i perry que estaba demandada por plagiar supuestamente la canción dar horse ha ganado la sentencia después de nueve años ¿eh? <ríe> nueve años madre mía qué suplicio Pero vamos, que la ha ganado. Por cierto, entre tú y yo, así que nadie nos oiga. La mismísima Madonna y Katy Perry podrían ser la pareja musical del 2022. Hay rumores de que la californiana podría formar parte del disco que celebra los 39 más un años de carrera de la reina del pop. Aunque tampoco sería su primera colaboración, c h i n k i ya lo sabes. Madonna invitó a Katy a formar parte de aquel videoclip que era b e a c h and Madonna, ¿te acuerdas? Allá por el 2015. Madre mía, el 2015 suena como el siglo pasado. Vamos a venirnos arriba, vamos con más música. l i g h t s w i t c h se viene ahora mismo, que por cierto, el artista Charlie p u t h a sus 30 años cuenta con certificación de diamante, 20 de platino y 4 nominaciones a los Grammys. Ahí es nada. Te lo pincho, ya. Suena así de bien en Europa FM l i g h t s w i t c h Más w a l l Tarde.、Oh, yeah. Más w a l l Tarde. De 8 a 10 de la noche. a o r a menos en Canarias. En... en Europa FM. Con Wally López. Exclusivo. Más igual i tarde en Europa FM. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche, con Wally López. López. Ya que estamos、eh, a las、eh, 9 y 16, 8 y 16 en Canarias, de lunes a viernes siempre, de 8 a 10, hora menos en Canarias, más igual i tarde en Europa FM, p i n c h á n d o tetemazos como este, Alucination. De Oli Alexander, conocido como y e a r s a n d y e a r s junto con uno de los DJs que hemos pinchado mucho en la primera temporada de Más Guaditarde, como es Ricard. k Hablando de arte, me apetece mucho. Sabes que aquí hablamos mucho、pues、de, de la música, evidentemente, de la cultura, el arte, la moda, el motor. Y es que en el Museo del Prado alberga una de mis obras favoritas, El Jardín de las Delicias de El Bosco. Sabes qué cuadro es, ¿no? Bueno, yo me quedé loco con este dato y es que el cuadro es el cuadro en toda la historia del arte que contiene más personas. Personajes pintados en el tríptico hay más de 450 personajes, muchos animales reales y ficticios. Y a hora que este artista que bien cerca lo tenemos y no hay excusa para visitarlo, déjate llevar. Ya te lo dije al principio del programa, ¿eh? hay que dejarse llevar. Y bueno, pues si nos visitas algún día por aquí, el prado está ahí abierto para todos. Bueno, vamos con un momento de publicidad, nada, nada cero coma y te aseguro que lo que viene después es. Temón de los buenos. Vamos y volvemos y volvemos y vamos. Más w a l y tarde en Europa FM. Más w a l y tarde. Más w a l y tarde. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche. En Europa FM. En Europa FM. Con Wally López. ¡Yeah! Tú ya sabes que en Europa FM, cada fin de semana, la música la eliges tú. Hola, Rocío, buenos días. Una canción de Coldplay. Sofía de Álvaro s o l e z r Dual Ipa, New Rule. La canción de Zetangana. p r e t t i Pablo Alborán. En Europa FM, ponemos tus canciones favoritas del 2000 hasta hoy. Dedicada a mi mujer Noemí para mi hermano, que hoy es su cumpleaños. Sábados y domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, hora menos en Canarias, me pones con Rocío Santos. Hola, soy Juan Magastaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en línea directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues, no lo dejes para el día después. Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya. Cámbiate ya en línea directa.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones. Líder, y lo más visto de la noche del miércoles: La drogaste. La drogamos. La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 ¿Vamos a permitir que cuando termine el día te vayas a casa con mal rollo? No. No. En su lugar te ponemos a un DJ de lujo、sí. como Wally López para que te, te pinche, pinche m u s i q ó n Más Wally Tarde en Europa FM. Te lo he dicho, Chigi, que venía rápido y que venía contento y que venía con un temazo que te voy a anunciar ahora, pero estaba pensando que no sé si eres fan de Euforia, esa serie de HBO con Zendaya, la gran Zendaya, la verdad que se sale Zendaya, entre otros grandes actores. Y bueno, pues no sé si te enteraste de que hace poco se emitió un reportaje en el cual se destapó que al Parecer, la serie se rodaba en jornadas de trabajo infernales que llegaban hasta las 17 horas diarias.、Eh, no puede ser. Bueno, la productora, de hecho. Y HBO pues han contestado desmintiendo con este mensaje. El bienestar, dice, de los repartos y equipos de nuestras producciones es siempre una prioridad. Y la verdad que a veces es como muy de, de antes, ¿no? Está pasado de moda, pero antes es verdad que se presionaba muchísimo a la gente y al final el resultado, pues,、mmm, ostras, la gente cansada no responde. Igual, esto es así, cada uno de nuestros trabajos nos pasa. A veces se、eh, aprietan demasiado y, chiqui, a la gente hay que dejar desarrollar sus trabajos. Además que. El... El trabajo de actor、pues、es un trabajo muy duro y los actores y todo el equipo tienen que trabajar en las mejores condiciones. Y vamos con un temazo de los buenos, el que te he prometido antes ya lo tengo preparado y te lo voy a pinchar directamente para que veas cómo arranca. Esto es un pelotazo. d e d i r í a que ahora mismo es uno de los DJs que está más de moda en el mundo del DJ, valga la redundancia, a Craze desde Orlando, desde Estados Unidos. Bueno, me está reventándolo por todo el planeta. Su canción, esta que te pincho, suena en radios, en TikToks, en Instagrams, en discotecas, en festivales. Se llama Do It Do It. With it, all my ladies pop your backs with it, drop with it, they drop with it, t h e p with it, they drop with it, drop with it, they with it, drop with it, t h e p with it, they drop with it, they drop with it. y tarde de lunes a viernes de ocho a diez de la noche en europa fm pues s í lo hice lo creé lo fabriqué pensando en ti power to you versión 2021 pensando en los oyentes de más g u a y y tarde de europa fm la verdad que Me siento muy contento con el resultado. Espero que te lo hayas bailado. Yo me lo bailo siempre que lo pincho. Y la verdad, que cuando nos unimos a artistas de la industria musical y gente y artistas de la gran pantalla, pues surgen cosas muy interesantes. Ahora se viene, sin ir más lejos, Bad Bunny, que da el salto al cine junto a Brad Pitt en Ballet Train. En su gran debut como actor、eh, en, en película,、eh, porque ya ha hecho series. Pues en el trailer recién lanzado de la película se puede ver que se da de acción y comedia entre los que el cantante. De Takiti. Aparece con un cuchillo listo para enfrentarse contra Brad Pitt, entre otras subtramas. <ríe> Ahí en Narcos no, no, no le v a mal. Bueno, el reparto cuenta con otros grandes como Sandra Bullock, Masioka o Michael Shannon. Vamos con más música. Para eso soy DJ. Y me toca pincharte un tema que me gusta muchísimo. Posiblemente el tema más sexy, el tema más guay, el tema más para bailártelo así, con ganas. Se llegan ellas, Amaray con Molly y ese featuring para Cali Uchis y este tema llamado Sad Girl l o v e Money Remix. Más Guali Tarde en Europa FM. Más Guali Tarde. ¿Más Guali Tarde? Con Guali López. De 8 a 10 de la noche en Europa FM. En Europa FM. Con w a l l López. ¡Yeah! Dejadme contaros una cosa. ¿Nos ¿No pasa que salís de casa como siempre agobiados? Vas en el coche o en el bus pensando si llegas tarde o lo que sea, y de pronto te salta la duda. He cerrado con llave.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 Hola, soy Mónica Carrillo y si me votas como sucesora de Matías Prats en línea directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por cambiarte. Hola, soy el desconocido y también me presento y te doy desde ya la misma bajada. Y eso sí, además te doy coche de sustitución garantizado. Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.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 Europa. Más música. Más La mejor variedad de estilos musicales. Las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Europa. ¡Ey tú! ¿Sí tú? Escuchas más w a l l y Tarde en Europa FM. Más w a l l y Tarde. ¿Más w a l l y Tarde? Con w a l l y l ó p e z Y sonaba justo desde la publicidad esa maravilla de The Weeknd llamada Blinding l i g h t s que aparte de que saldrá este 20 de marzo en un capítulo de Los Simpsons, como ya ha comentado Medio Planeta, Pues hace poco fue el cumpleaños de Abel, y eso sí que me gusta porque somos muy de celebrar 32 años. Madre mía, quién los p i l l e r a 32 palos. Mi cumpleaños es el 6 de abril, ya lo dejo aquí dicho, por si alguien me quiere hacer algún regalo. Bueno, que compartir felicidad es bonito, y bueno,、pues、compartía la felicidad a través de las redes sociales con un mensaje muy tierno de su madre. Ella le escribía, abro comillas, la estrella nace. ¡Feliz cumpleaños, Abel! ¡Ay, las madres! ¡Oh, hay que querer mucho a las madres, eh, mamá! ¡Te quiero! o d e s d e q u e Me estás escuchando. Los padres de The w e e k n d de Abel, son etíopes y emigraron a Canadá en los años 80. Yo creo que gran parte del trabajo de The w e e k n d bebe precisamente de sus orígenes y del amor y aprecio que le tiene su familia. Bueno, en fin, qué felicidades también por la cosecha de éxitos. El 2022 que venga muy cargado de éxitos para The w e e k n d y al final que celebrar y cumplir años es de lo más bonito. ¿Y ahora qué? Bueno, pues lo que tengo preparado, madre mía. Vivinos con Rich b r i a n esto que llega ya más o al y tarde en Europa, FM. シインエダマ、メ<音楽> I'm n bought a i i l l o not p i o n s So the stock the a n a stop doing the g r e e m and i rock a r e e n is bringing the pizza bump in g that pot in the car pretending I got all the eyes on me Got a bad baby and she's independent Too many people older than me that's seeking attention When、well, they want me b o u the t goofies man I should've listened And it's pile of the money my strangest addiction、uh. She t i p for dick, I let her lit I had to dip I'm off for fifth a my rich now I bought a whip, I paint a paint It drive itself t o fuck you think, yeah I'm rich now Hey little mama, yeah you heard about me I'ma pop you like a pea,、yeah, y a h Mommy, yeah, I feel so hot like I'm chillin' on the beach Yeah, baby in the sun like the talent of a b e s t w singin' low w h i l e I p o p a b o t t l e off of y'all Chain swangin' Clang clang and it comes a n d it concert lot Bitch, I'm always up to g u a d a l a j a h、yeah, a n d you are not badass beat, keep on goin' till you hit the spot Whoa, I'm a big bag hunter with the bow She got a big bed, dumper, drop a l o a d Mama call e d me and she happy with the grow Four, four, 30, no. I've been in the club and taking shots. If you get your mask off, in t u p u n t i l you getting crap. Hopping out the flesh, and the CVS is like a b l o c k away. Bottom moisturizer, my ice cold is dry on my face. Don't need that v v s my ice is fake. Your life is fake. I c h o o s e t o do it for my pocket's sake. You're based on your opinions. So, what the major says, I renovate the bad energy I erase. Yeah, I don't really ever w a n n a talk, talk, talk, talk. Only really ever want to talk, talk, talk, talk. Guess I'm going back to the side, side, side, side. At least this money never really stops, stop, stop, stop. Hey, little mama, yeah, you heard o u I'ma pop you like a P, e a yeah, at a m o n m e Yeah, it feel so s hot, like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun, like the talent of beasts. Singing low while I pop a b o t l l off of y'all. Chain swinging, clang, clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always up to g u e y e a h and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, dumper, h drop a low. Mama call e d me, and she happy with the grow. Never ever fall for a t Que nadie te diga lo contrario. Te mereces lo mejor. Te mereces más. Más w a l l y tarde en Europa FM. vamos chiqui gracias por bailarte conmigo todos estos temazos y quiero contarte una buena noticia que vamos casi casi llegando al final de más guay tarde quiero sacar justo ahora el vamos el chute final de buen rollo para que termines esta tarde noche de martes 15 lo mejor que puedas yo espero estar contribuyendo a ello bueno que la lengua es importante el lenguaje es muy importante gracias a él nos comunicamos y no somos conscientes de lo bonito que es eso o bueno a veces a veces yo sí porque me dedico a ello pero es verdad que a veces lo hemos También Comentado aquí en、eh, la oficina y en la redacción de m a s g a l i t a r r e que cuanto más amplio sea el lenguaje, bueno, pues mejor. Vamos a ello. La RAE ha añadido un montón de palabras nuevas. Qué gran noticia! Ya se puede decir criptomonedas, bots, corta pega, procrastinar Y ya puedes hasta dejar a la gente ojiplática. la v e r d a d que me gustan estas nuevas palabras, algunas de ellas, bueno, pues son muy de la vida de ahora mismo. Y está bien que las añadamos. Bueno, en fin, nos deja ojipláticos. Y esto está ya bien dicho. Belters only, que junto a Yassi se han marcado este Make Me Feel Good. I was in the club, somewhere near the bar when I saw that man. ooh. I was in the club, somewhere near the bar when I saw that man. yeah.、Ooh. There was no place for、ooh. him w i i n my arms, so I walked over to him and I laid on the charm.、Yeah. What's a man like you doing it in a place like this?、He、said, Would you like t e I f i l l my wish Make me feel good. s e n my love free. s e n my love free. s e n my love free.、Yeah. Make me feel good. good. Make me feel nice. Yeah. yeah, all t r o u g t h night.、Yeah. Make me feel good. Make the time. Give me so l o v it. All t r u g t h night.、Yeah. Make me feel good. good. Make me feel nice.、Night. Give me so love it.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 Que cuando termine el día te vayas a casa con mal rollo? No. En su lugar, te ponemos a un DJ de lujo como Wally López para que te pinche músico. Más Wally Tarde en Europa FM. Y llegamos al final de Más Wally Tarde con este temazo de Glass Animal Heat Waves. Con esto llegamos, como te decía, al final de hoy, pero mañana volvemos. A las 8:7 en Canarias te quedas con mi compañera Cristina García con lo mejor del 2000 hasta hoy, que estará hasta la 1 de la mañana, momento en el que retomo los mandos de la nave de Europa FM para hacer Insomnia Radio Show aquí en Europa FM. Rollito electrónico, como te decía, luego a la 1 y para celebrarlo, uno de mis últimos trabajos. Wally López, La Noche Perfecta con las voces de Eddie Jam. Te quiero, hasta mañana o hasta luego. Chao, chao, chao, chao. プレゼント la luz. Lope.、So Los Mejores canciones del 2000 hasta hoy. las Mejores canciones del 2000、Vamos、a martes, bueno, pero casi casi iniciando el miércoles. Bueno, ya son las 10 y 11 minutos, las 9 y 11 minutos en Canarias. Besos, muchos besos de Cristina García. Y ahora la música de Leiva con Elsa y Elmar. l e c h a La libertad parece demasiado. Hagamos un nuditón. Me había casi casi licenciado en la belleza que esconde el dolor. でもありがとうございまし 俺は私の心の声を忘れないでください。 Musicales del 2000